La Glorieta con Rosmari Alonso. Son las 9 de la mañana, tenemos grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca. Hemos llegado al viernes 7 de agosto y en circunstancias normales hoy arrancarían las fiestas patronales con la lectura del del pregón, pero la pandemia lo ha impedido. En su lugar tenemos la puesta en marcha de una campaña para fomentar el uso de mascarillas, sobre todo entre la población juvenil que la situación de los contagios aquí en Elche sigue siendo preocupante como en el resto de las ciudades españolas. A falta de la actualización de los datos de la Consejería de Sanidad, en Elche hay unos 265 nuevos casos positivos detectados por PCR desde el pasado mes de julio y un total de 1.085 personas confinadas que han dado negativo, pero que son del entorno de los contagiados. La edad media está entre 15 y 40 años, pero esta misma semana se ha detectado que los contagios ya han llegado a las personas mayores, según señaló ayer. ...la concejal de Sanidad, Mariola Galeana, a quien escuchamos. En, Sabéis que se, se hacen seguimientos de 14 días... Eh, ...cuando empezó exponencialmente a crecer un poquito más... El, ...los casos en Elche, que fue para la semana del 25 de julio... ...hasta la actualidad, eh, durante los primeros 14 días... Eh, eran el, el, los jóvenes eran los eh, se, se incrementó muchísimo el nivel entre nuestros jóvenes entre la edad de 15 a 40 años el tema claro ya entonces se preveía que al final, ellos pues eh, iban a contagiar a, a, o bien a sus padres o a sus abuelos, a sus mayores. Con lo cual, esta semana ya se está comenzando a detectar esos nuevos, esos nuevos casos con personas con mayor edad, que sería, estaríamos en el rango de 40 hacia adelante, que es los que al final pues tienen mayor peligro de tener ingresos o inclusive UBI si acaso se complicaran los casos. Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en rueda de prensa, también anunció ayer por la tarde que se van a limitar las visitas y salidas de las residencias de mayores en aquellos municipios como el de Elche, donde la incidencia de la enfermedad es alta. La consellera alertó que se han multiplicado los casos de coronavirus relacionados con las reuniones familiares y de amigos, y por ello ha pedido a los ayuntamientos su implicación para que vigilen muy de cerca esos encuentros con amigos, familiares o populares que se puedan dar en pleno mes de agosto, donde muchos están de vacaciones y con demasiadas ganas de celebraciones. la situación no es buena y la pandemia sigue suponiendo una grave amenaza, por eso no nos cansamos de repetir una y otra vez que hay que extremar las medidas de prevención. Hay que cumplir con las normativas sanitarias. Y hoy, sobre las 11 de la mañana, tendremos oportunidad de entrevistar a la concejal de Sanidad, Mariola Galeana, para conocer más detalles, precisamente, del trabajo que se está llevando a cabo en Elche para el control de los brotes un total de siete ya hay confirmados y para que nos explique el contenido de la campaña que se ha puesto en marcha con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de usar la mascarilla como la medida para prevenir esta enfermedad. La entrevista la tendremos sobre las 11 de la mañana y antes seguimos con ese repaso a la actualidad local. Y lo hacemos con una buena noticia, ya que Compromís anunció que la ley del Palmeral entrará al Pleno del consell de este mismo viernes. Está previsto que se apruebe hoy el anteproyecto de ley para su posterior debate en Les Corts Valencianes. Para la portavoz de Compromís, Esther Díez, es una satisfacción saber que esta ley será una realidad este año. La norma está obsoleta, es del año 86, por lo que es muy necesaria su renovación ante las amenazas que ha sufrido el Palmeral como el urbanismo de las últimas décadas o las plagas. La portavoz de Compromís ha recordado que fue su partido quien impulsó la renovación de la Ley del Palmeral en el anterior mandato municipal, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, al frente de la cual estuvo... El que ahora es el director de Transición Ecológica de la Generalitat, Antonio García, quien desarrolló un trabajo que ha calificado su compañera de bueno por esa lucha contra el picudo rojo y otras plagas. La diputada de Compromís, Aitana Mas, era la encargada de defender en el Parlamento Valenciano esta ley tan necesaria para la protección de este bien universal. Y siguiendo con temas del Gobierno valenciano, ayer el conseller de Educación, Vicent Marsá, aseguró que ya están preparadas la adjudicación de más de 15.600 plazas de docentes para el próximo curso escolar, por lo que será el año que más vacantes se van a ofrecer. Según Marsá, esta inversión es necesaria para conseguir incrementar el profesorado extraordinario que va a garantizar el regreso a las aulas en las condiciones de máxima seguridad. Las listas del resultado del proceso telemático de adjudicación de esas plazas se va a publicar a lo largo de esta tarde, de este viernes 7 de agosto. Y por otro lado, ayer el concejal de Bienestar Social, Mariano Valera, visitó el Centro Social Francescanto, donde se está desarrollando el programa de respiro Conciliación Verano 2020, un programa dirigido a personas con discapacidad intelectual o física de entre 6 y 60 años. Los usuarios, un total de 80, realizan toda clase de actividades lúdicas y de ocio bajo la supervisión de los monitores, con el fin de dispensar a las familias un espacio de reposo en sus labores de cuidado. Y anoche se estrenó la serie que el cineasta ilicitano Pablo Mas ha realizado sobre la historia del Misteri de Elche. Esta serie de siete capítulos y titulada En Tens de Festa irá mostrando a lo largo de los próximos días los aspectos eh, más desconocidos de la Festa de Elche, Patrimonio de la Humanidad. Ayer los responsables del Patronato del Misteri presentaron este proyecto, por lo que escuchamos ahora al presidente de la Junta Gestora, Francisco Borja, hablando de esta serie documental. La serie de siete capítulos cortos sobre la temática del misterio y, sobre todo, de los aspectos más desconocidos o menos conocidos de la festa. Edge en Terms de Fiesta. La distribución de la serie divulgativa será a través de las redes sociales. El día 6 hoy, el primer capítulo, y del 10 al 15 de agosto, el resto de la serie. Y se ha gestionado su emisión en las televisiones locales Y siguiendo con más temas de fiesta, la Asociación de Moros y Cristianos última los preparativos de una serie de novedades que van a permitir conocer más sobre la cultura y tradición de sus fiestas y así, aunque de manera distinta, seguir celebrando esta semana las actividades que se han suspendido. A partir de mañana, en la Sala Cultural del Corte Inglés estará abierta al público, o sea, a partir de hoy, está abierta al público una exposición de los 43 carteles que han anunciado cada año a los moros y cristianos desde sus inicios. El cartel que representará a su conjunto será una ilustración del alcoyano Luis Solves para rendir homenaje al centenario de su nacimiento y al 25 aniversario de su fallecimiento, según explicó ayer el responsable de la exposición y del archivo de la Asociación Festera, Carlos Martos, a quien escuchamos yo quiero que que aparezca como, como dos con dos valores añadidos por un lado recuperar esa tradición y por otro lado eh, destacar él destacar tanto la evolución de la técnica gráfica que podemos observar desde 1978 hasta el cartel de este mismo año que por desgracia no vamos a poder disfrutar con la fuerza que lo habíamos venido realizando pues una Exposición de cartelería que termina de cobrar sentido con otra en la que se podrá recorrer la historia de la indumentaria de los capitanes moros y cristianos al tiempo que sonará una selección de piezas musicales compuestas especialmente para Elche y sus capitanes en la sala cultural de las Clarisas, pues se eh, dio a conocer este proyecto. Escuchamos a Carlos Martos, responsable del archivo cultural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 Y cambiamos de asunto, les contamos que el alcalde y los concejales de Derechos Sociales y Participación Ciudadana se reunieron ayer con la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche para atender las necesidades de los barrios, los presupuestos participativos, la situación de los centros sociales o el impulso de una campaña de concienciación sobre las normas higiénicas frente a la COVID-19 Entraron las peticiones de la Federación en las que González se comprometió a trabajar para sacarlas adelante. Y abrimos la página de sucesos contándoles que la policía local Detuvo a un hombre de 30 años de edad como presunto autor de un robo con violencia en Elche. El detenido llegó a sustraer el bolso con una gran cantidad de dinero a una mujer a la que había amenazado con un cuchillo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves al viernes sobre las 2, cuando los agentes observaron a dos individuos correr cruzando la calle declarada de, de Campoamor, portando uno de ellos un bolso en una mano y un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros en la otra. Una mujer señaló a los individuos gritando que le acababan de amenazar. Tras una persecución, los agentes detuvieron al hombre y recuperaron el bolso con una gran cantidad de dinero. Al parecer, los hombres habían estado observando los movimientos de la víctima desde hacía días y han pasado a disposición judicial. Y siguiendo con la crónica de sucesos, también ayer por la tarde sobre las 8 se produjo un accidente de tráfico en la carretera de La olla en el que se vieron implicados en dos vehículos. Una mujer quedó atrapada por lo que los bomberos de Ilche tuvieron que rescatarla. El personal médico del SAMU la atendió de las heridas sufridas en las piernas para trasladarla posteriormente al Hospital General. Tele-Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche En mármoles formas escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños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 Se renacen las sombras Y en la que quietud los les vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja monienda Que en el retargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renacen las sombras sombra la quiet tú los café vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja moneda que en el letargo de la noche parece gem que en el letargo de la noche parece gem que en el letargo de la noche se gemir 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Pues siguiendo con la publicidad, en Águila Bar Centro hay tres días que van a ser muy especiales, el 13, 14 y 15 de agosto. El jueves 13 es especial porque hay jornada gastronómica del pulpo, para degustar el mejor pulpo. La noche de la Roa hay que vivirla como uno se merece, con el menú especial que han preparado. Y el sábado 15 hay menú especial del Día de la Virgen, así que ya puedes hacer tu reserva en Águila Barcentro, en el Dr. Caro número 31. Hay que llamar al teléfono 966163548. Lo volvemos a repetir, el 966163548. El aforo es ilimitado. Y nosotros ahora continuamos con más música, vamos a, a recuperar una joya pues musical, la canción que le dedicó Lucía Dala después de visitar Nápoles a Enrico Caruso. Enrico Caruso, que murió un 2 de agosto de 1920, el gran tenor italiano, un cantante mítico, el más célebre tenor de toda la historia. Caruso es un ejemplo de éxito sostenido a base de trabajo, estudio y sobre todo de constancia. Su técnica y su voz Marcaron un antes y un después en la historia del canto lírico y además protagonizó los comienzos de la historia del disco. Así que merece la pena escuchar lo que inspira este gran tenor italiano a los jóvenes cantantes. la logica y tira fuerte el vento su la vecchia terraza davante al golfo di sorriento un no homo abracio de la garza dopo que aveva pianto si pues eschiarece que la voce y il canto del mare le notti là in America ma erano solo le lampare e la bianca scia di un elico sentí il dolore nella musica si alzo dal piano forte a quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembra più dolce anche l'amor negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui crede te di affogare te voglio bene sai ma tanto tanto bene sai. C'ho nel sangue di nana la sua potenza della lirica dove mi dramm' in falso che con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro a due occhi che ti guardano così vicini e veri mi fa scordare le parole confondono pensieri così diventa tutto piccolo anche le notti là in America di volte vedi la tua vita come la scia di un nero e non è Ah, se sì, della vita che finisce ma lui non si pensò poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto te voi appena sai hemos escuchado al divo Lucio Dalla siguiendo los pasos del gran tenor italiano Enrico Caruso 101.4 Teleelch Radio Marca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 Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21. Y cuando faltan cinco minutos para llegar a las nueve y media, volvemos con la música porque echamos mucho de menos la vieja normalidad. Escuchamos a Kiko Veneno. Hecho de menos. La cama revuelta, ese zumo de naranja Y la revista es abierta Y en el espejo ya no encuentro tu mirada No hay besos en la ducha Ni pelos, ni nada Y entre nosotros, un muro de metacrilato No nos deja olernos, ni manosearnos Y por la noche, todo cambio de postura Encuentro de la araña por las costuras. Lo mismo te echó de menos, lo mismo te echaba de mal. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si dejando que se cambie lo que va. querías. He hecho de menos el crujir de tus hojadas, sentir por el pasillo tu gato que araña. Tien mi camisa. Llevo Paroma preso y ese rojo de tus labios Por el cuello y entre nosotros un mu de meta trilato No nos deja olernos Mi mano se armó Si todas las noches todas cambia de fortuna y encuentrote la araña por la costura. Lo mismo te hecho de menos, no mismo yo antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si va pegando que se escape lo que más.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tenemos 25 grados de temperatura, pasan un minuto de las nueve y media de la mañana y aquí en el programa La Glorieta, en el 101.4, comenzamos la primera de las entrevistas y lo hacemos hablando con la secretaria general de esa asociación empresarial que nació en 2018, Cedelco, y que se integra en esa mesa de diálogo social que se ha puesto en marcha para reconstruir esta ciudad. En esta misma semana, Cedelco ha tenido el, un desayuno, un contacto con los medios de comunicación precisamente para hablar del trabajo realizado durante estos dos años de existencia y también para poner sobre la mesa esas reivindicaciones en las que se encuentran y esas medidas tan necesarias para poder paliar los efectos tan negativos que esta pandemia está teniendo también en la economía. Beatriz Serrano, bienvenida al programa. Buenos días, Rosmarie. Bien, pues en estos dos años, ¿qué es lo que se ha conseguido por parte de Cedelco? Bueno, realmente nosotros hicimos un desayuno de trabajo sobre todo para hacer un poco de balance de lo que ha sido el primer semestre del año, que como todos sabemos debido a la crisis que hemos sufrido sanitaria con el COVID, pues ha sido algo un poco más excepcional en todos los aspectos. Entonces sí que es verdad que quisimos sentarnos con, con vosotros y explicaros un poco pues la labor que, que estamos realizando, los objetivos o las acciones que, ten, que teníamos programadas y que algunas de ellas las, las hemos tenido que ralentizar un poco porque los acontecimientos nos han hecho que nos adaptemos a, a lo que había. Bien, pues eso es importante. En este semestre, que ha podido hacer Cedelco por esta ciudad? Bueno, pues lo que se del co ha hecho en este semestre por, por la ciudad, sobre todo por sus asociados y por el empresariado ha sido eh, bueno nosotros hemos programado una serie de acciones encaminadas pues a economía circular, sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible y al final en marzo tuvimos que replantearnos que realmente lo que necesitaba el asociado era mucha consulta y mucha aclaración de Pues de todos esos reales decretos que salieron nuevos de toda la nueva adaptación así si se podía trabajar no se podía trabajar qué empresas podían abrir qué empresas no podían abrir eh, todo el tema de los sertes eh, cómo estaban si si se pedía por por, por estar por causa de fuerza mayor o por pérdidas económicas entonces lo que hemos tratado un poco siempre es siempre de, de, de ir manteniéndolos muy puntualmente informados sobre toda la legislación que salía al respecto y aclarar todas las dudas eh, cuando nos llamaban con respecto a todos estos temas que te he dicho que además o se sea, hacía complicado incluso a la hora de encontrar equipos de protección individual, ahora haciendo el balance nos hemos dado cuenta que hubo hubo un par de semanas muy críticas para las empresas de primera necesidad que no pudieron parar, pero que realmente no podían acceder a la compra de equipo de protección individual para sus trabajadores y fue realmente pues un, esa búsqueda a través de otras asociaciones montando, digamos, una red para conseguir pues dónde encontrar pues esas mascarillas, esos guantes de nitrilo y todos los equipos que eran necesarios pues para que los trabajadores estuvieran protegidos en todo momento y se pudiera desarrollar el trabajo. En la crisis actual es muy grave y nos gustaría saber en qué situación están las empresas de Elche. Bueno, pues las empresas de ELSE no son ajenas a, a lo que hay en el, en, el, en el resto del, del panorama nacional y casi que te podría decir mundial de hecho sabes que salieron el otro los datos de que se había bajado un 18% y en cuanto a por ejemplo los datos que se han sacado los últimos datos que se han sacado de de s en alicante eh, sean vamos a ver expedientes de regulación de empleo. En Alicante, se han presentado 26.058 expedientes de regulación de empleo. Eh, hay un, una bajada de la producción o de la productividad o de lo que es de las empresas que es, noto es notoria y a nosotros nos afecta en la parte de que, si es verdad que tenemos otro tipo de, de industria, pero fundamentalmente ese se sirve del calzado, el calzado ya becal vaticinó o todos sus estudios dijo que se iban a perder entre dos o tres campañas eh, y, y bueno, ahí estamos intentando recuperar al menos una campaña y poder continuar con, con la labor y poder resurgir como siempre hacen las empresas de las propias cenizas. Lamentablemente no todas van a poder resurgir porque nos pilló en momentos donde había empresas, por ejemplo, que habían hecho inversiones después de ampliación de, de, de trabajadores o de ampliación de instalaciones o de mejoras, entonces fue en un momento en el que realmente se quedaron sin colchón y mantener esto con la empresa cerrada durante una temporada pues para algunos ha sido muy duro. En los datos de del paro del mes de julio hemos comprobado cómo ha descendido en 900 personas y cómo los sectores más castigados por esta crisis, la industria y servicios, han arrojado cifras positivas. Bueno, no podemos ser negativos a la hora de, de cifrar los datos del paro, pero sí que tenemos que tener en cuenta un par de datos. Y uno de ellos es que las personas que están acogidas en ERTE no, no figuran, eh, no figuran en el como, como, como desocupados. Luego, también es verdad que hay las personas que están en búsqueda de empleo, en las estadísticas eh, figuran como inactivos para las cifras de parados. Entonces, eh, los datos, pues bueno, podemos decir que la comunidad es la cuarta, la cuarta comunidad con mayor descenso por ten, porcentual del número de ocupados y la quinta con mayor aumento porcentual de parados. Entonces, vamos a tomarnos los datos con un poquito de precaución porque estamos en un, en un momento ahora mismo muy sensible. La mesa de diálogo social precisamente se convocó desde el ayuntamiento para poder eh, acertar en las medidas para reactivar el empleo y la economía. Pero eh, pudimos escuchar la pasada semana a UGT y Comisiones Obreras reclamar al Ayuntamiento que dé un impulso a esta mesa de diálogo porque parece que está estancada. ¿Es cierto? Es cierto. Vamos a ir con matices. La verdad es que esto históricamente para nosotros es la primera vez que el Ayuntamiento se sienta en una mesa con sindicatos y con patronal para poder, eh, digamos, que activar medidas que puedan, que puedan reactivar o impulsar la economía de, de nuestra ciudad. Si bien es cierto que la idea para nosotros nos parecía magnífica, el poder participar, no está desarrollándose con la agilidad que a todos nos gustaría. De hecho, ya tenéis las afirmaciones que de la semana pasada de Comisiones Obreras y UGT, a los cuales nosotros no le hemos puesto ningún pero. Nosotros somos positivos, o nos gusta ser positivos en el sentido de que, bueno, sí que es verdad que estamos intentando impulsarla y todavía no hemos terminado de trabajar. Pero, para nuestro gusto, eh, y siempre hablando desde el, desde el punto de vista empresarial, vamos a contar con que los tiempos en las empresas nunca van a ser los tiempos de la administración. Entonces, este engranaje para que ruede al ritmo necesario, pues sí que quizá adolece un poco de falta de agilidad. Nos hemos visto ahora mismo que ya estamos en periodo vacacional, Y todavía no ha terminado de salir estas medidas. ¿Y qué medidas son importantes eh, que están en las que están ustedes, por ejemplo, trabajando, CEDELCO? ¿Coinciden con el resto de agentes sociales y económicos? Podemos decir que prácticamente el 80% de las cosas que se han puesto sobre cada mesa, que son cuatro, eh, estamos todos completamente de acuerdo. También es cierto que, que hay otras cosas donde realmente no, no, no hay un consenso o hay disparidad de criterios. Y a sí que nos gustaría, eh, digamos, poder tener nuestra opinión y poder dialogarlo un poco más tranquilamente, aunque lancemos ese 80% de, de, de las cosas que sí que estamos. Hay cosas que están inquistadas, hay cosas que creemos o nuestro, bajo nuestra opinión deberían de de, de de desbloquearse porque al final es para el futuro de la ciudad y, y eso es lo que discutimos estaba usted hablando de cosas enquistadas de bloqueo sí. creo que tienen nombre y, es, y apellidos esos proyectos pues claro que tienen nombre y apellidos además para todos no no no hace falta que te que te los vaya nombrando o si quieres los vamos nombrando pero bueno. son pues los los grandes proyectos de la ciudad que llevamos en algunos varias legislaturas y siguen ahí. Eh, se ha dado un paso importante esta semana y por eso también esta valoración de Cedelco, el cierre de la corredora al tráfico, el plan centro va a comenzar, no solo con la corredora, sino la semana que viene ya, el lunes, comenzarán las obras en Virgen de la Cabeza también y en septiembre todas las eh, calles estrechas que se van a convertir en plataformas semipeatonales. Eh, uh -huh. ¿Ustedes qué valoración realizan en, de este paso? Qui se ha dado bueno nuestra valoración y aunque no, aunque sin quitar los paños calientes vamos nuestra valoración es que está tan mal el centro hay tantos problemas para el pequeño comercio de la zona que cualquier pequeño gesto que se haga para ellos siempre va a ser bueno peor no creo que puedan estar. Ahora, sí que es cierto que la preocupación que es es que peatonalices, pero luego no no ofrezcas esa capacidad de poder ir y dejar el coche en un aparcamiento cercano para poder pasear por el centro. Pero bueno, vamos avanzando. Pues bueno, la penalización, no, no conozco ciudad importante de Europa donde el centro, su centro no esté peatonalizado. Es algo que, que los tiempos a lo mejor, incluso lo hemos hablado mucho con la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche, no son los tiempos deseables, porque además venimos de una crisis donde estos comercios han tenido que cerrar. Y si los tiempos de, de, de este proyecto no terminan en los plazos establecidos, van a tener un problema para poder sacar la campaña del Black Friday o de Navidad. Sí que es cierto que lo estamos viendo, pues bueno, vamos a ver si terminan los plazos, pero si no terminan en esos plazos va a ser preocupante y aficiante para el pequeño comercio de esa zona. Tienen tiempo, por lo menos tres meses, y no hay fiestas de por medio. Pero a mí me gustaría saber si el comercio del centro, que es el que, al fin y al cabo, se va a ver beneficiado de esta peatonalización, ¿considera que puede ser un desastre el cierre del casco histórico sin un polo de atracción como el mercado central? Bueno, yo no puedo hablar de boca de la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche. Eso es cierto. Lo que sí que os puedo decir que desde sedelco opinamos que, que sí que es necesario um, tener un, ese gran proyecto desbloqueado lo antes posible porque, porque es, un, es, un tractor, es un tractor del resto de las economías que hay en la zona. Y además hemos sido eh, conscientes o es evidente por la experiencia que tenemos durante estas dos legislaturas de que las empresas, los pequeños comercios han ido cerrando, han ido a menos en la zona desde que no está ese mercado. Y, sin embargo, donde está el mercado provisional, la economía, digamos, el pequeño comercio de la zona, pues ha notado un cambio y ha notado sustancialmente una mejora. Entonces, ¿será porque no está el mercado central? No lo sé. ¿Puede ser uno de los problemas? Es posible. Y mientras espera o no el mercado central, ¿ustedes también les preocupa la situación en que se encuentra la Plaza de las Flores con, con ese esperpento, ese vallado, esa maleza...? ¿Y ese foco de suciedad al fin y al cabo? Nos preocupa la dejadez. Nos preocupa que un, un, un casco histórico tan bonito como el que tenemos, donde poder atraer turismo, donde la gente pueda pasear, y pueda consumir y pueda comprar, eh, no tenga la imagen que debería tener que esta ciudad se merece. Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupan todos los sectores y eso afecta no solo al comercio, sino afecta a nuestro turismo. Supongo que en la mesa de diálogo social tienen oportunidad de transmitirlo al equipo de gobierno, como también, no sé si ahora eh, no hay más reuniones, pero supongo que estarán en contacto a través del correo electrónico. ¿Ustedes les han hecho ver al alcalde que el solar de Jaito no es la mejor ubicación para el Palacio de Congresos, como él afirmó y sigue afirmando esta misma semana tras la reunión con el presidente de la Diputación? Bueno, nosotros no tenemos que, que estar con la misma cantilera todos los días. Evidentemente ya lo transmitimos al alcalde en su día y se lo, se lo transmitimos desde la opinión del empresariado. Nosotros no somos parte del Gobierno, nosotros no somos los que toman decisiones Pero nosotros somos los que vamos a llevar, digamos, o vamos a llevar, no, seríamos los encargados de desarrollar las zonas aledañas, pequeños comercios, hostelería, de un, una gran inversión como es un palacio de congresos. Y nosotros, desde nuestra parte o desde nuestro punto de vista empresarial, le dijimos que no, a lo mejor no es el sitio idóneo. Ahora bien… Sí que es cierto que, como todo empresario, cuando tienes que tomar grandes decisiones, nosotros nos fiamos de informes de expertos. Y pedimos informes de expertos a la hora de tomar decisiones importantes para nuestra empresa. Y esto no va a ser menos. Entonces, nosotros hemos encargado un informe a una de las mejores universidades de, de España y está dentro de las 200 universidades jóvenes del mundo mejores, Eh, donde se establezca no solamente si es la ubicación o no es la ubicación o posibles a, a, ubicaciones que puedan haber alternativas, sino además algo tan importante como, ti, como el cómo tiene que ir equipado por dentro para cumplir todas las expectativas y cuál va a ser el modelo de gestión, porque podemos hacer una gran obra, pero si luego no lo vamos a gestionar en condiciones vamos a tener un edificio a lo mejor fantasma y esto no es que esté aquí augurando nada malo sino que hay que verlo siempre y plantearse las cosas desde diferentes perspectivas y nosotros lo único que hemos hecho ha sido dar nuestro punto de vista como empresarios, no hemos hecho nada más el equipo de gobierno, la diputación y los políticos son los que deciden evidentemente, pero sí que es verdad que, que no está mal que a lo mejor se nos escuche al final como parte implicada de la sociedad, porque no solamente somos empresarios, sino que somos ciudadanos de esta ciudad y la queremos tanto más como cualquiera. Pero no solo dan su opinión, han encargado ese informe para que esa opinión tenga un aval más científico ¿qué van a hacer ustedes con ese informe una vez lo tengan? ¿lo van a entregar al alcalde y al presidente de la la diputación claro y a la opinión pública el informe luego va a ser abierto para todo el mundo que quiera consultar el informe y luego lo que quieran hacer con él a nosotros ya nos, nos es indiferente si nos es indiferente o no nos preocupa pero sí que es cierto que no podemos verter opiniones eh, a la sociedad a, a los medios ni a, ni a un equipo de gobierno si no tenemos un informe experto. Y como no hemos visto todavía ningún informe experto, pues decidimos encargar un informe de expertos. Y no hay más, no hay que darle más vueltas a la cosa. Eh, tenemos otros tantos proyectos donde normalmente se piden informes, informes de expertos. Muchas de las veces nuestros propios asociados ya son expertos de per sí y son los que nos elaboran los informes con uno o varios asociados donde se pueda encarar y en este caso pues hemos pensado que hemos considerado que el mejor informe experto tendría que ser de nuestra universidad, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bien, sabemos que CEDELCO es una agrupación de empresarios donde están todos los sectores, al menos casi todos los sectores representados en, en CEDELCO. Por eso, eh, ustedes también tienen ese carácter reivindicativo. Eh, lo, lo destacamos. Ustedes llevan, desde que nacieron, reivindicando… Pues las infraestructuras eh, que aún que aún siguen pendientes en, sí. en, el, en el municipio de Ilche y que la eh, son importantísimas y muy necesarias para convertir este municipio en un espacio mucho más moderno y tecnológico como el que se quiere. Bien, ¿cómo está ese asunto de las infraestructuras? Porque ustedes han recuperado un viejo proyecto y es el tranvía, consideran necesario que el tranvía vuelva otra vez a ocupar eh, las páginas o los asuntos municipales. Yo no sé si si si tiene que ocupar los asuntos municipales o no, pero sí que es un hecho de que si elche quiere ser capital verde europea 2030 tiene que buscar energías limpias, tenemos que limar, eliminar huella de carbono y tenemos que mirar qué es lo que están haciendo nuestros vecinos, qué pueda ser mejorable o qué pueda ser equiparable. Entonces, si hay alguien que tiene tranvía, que lleva a las playas, está contemplado, llega hasta el aeropuerto, ¿por qué nosotros no tenemos esa energía, ese medio de transporte urbano limpio? Es algo incomprensible para una ciudad eminentemente industrial y donde universidad. Si tú te llevas un tranvía desde Crevidente al AVE, conectas la estación del AVE con Elche, la conectas con la Universidad Miguel Hernández, con la cantidad de estudiantes que van y vienen todos los días. De la Universidad Miguel Hernández te la llevas al parque empresarial con la cantidad de trabajadores que van y vienen todos los días y les estás ofreciendo una energía alternativa. Además puedes incluso poner en la parada de la, del parque empresarial, puedes poner bicis y patinetes para luego trasladarse a las empresas y de allí te lo llevas a IFA, que es otro referente, o sea es que no conocemos, es, es muy difícil no tener un, una gran, eh, un, un gran centro de, de, de, de hacer convenciones, de, de hacer ferias, que no esté bien conectado, en el caso de Madrid se puede llegar en metro, y de allí te conectas con el aeropuerto para la gente que venga a IFA, venga al parque empresarial, o venga a ELSE, Y luego ya alicante que conecte también con la estación con lo cual estás conectando digamos que norte y sur de la provincia de alicante tiene una energía con, con un, un, un transporte eh, de energía limpia pues no entendemos por qué no no se ha contemplado está este proyecto entendemos que es prioritario para la ciudad y es prioritario para poder digamos dilatar o descongestionar eh, de tráfico nuestra ciudad y atraer además gente que viene de fuera que les es muchísimo más fácil llegar Y realmente no es el único proyecto eh, importante que ustedes consideran. Eh, ¿Saben algo de, de, la, ave, de la llegada del AVE? ¿Lo han preguntado? ¿Han obtenido respuesta por parte de los representantes políticos? No sabemos nada. Sí que es cierto que en las mesas de diálogo social hemos insistido mucho en hacer presión desde el Ayuntamiento del Che, que es el órgano que debe hacer presión en el ministerio para que, para que no nos quedemos sin esta, sin esta gran obra y sin estas conexiones. ¿Por qué? Porque somos una, una ciudad empresarial e industrial, no nos olvidemos. Alicante nos está empezando a echar la delantera en cuanto a industria porque han visto ahora mismo que no solamente pueden vivir de turismo. Entonces, eh, si sí, están ampliando suelo industrial... Sí están haciendo energías limpias, sí están conectando el aeropuerto y nosotros no hemos ampliado su industrial, no tenemos en transportes limpios, más que los autobuses híbridos que se han creado, evidentemente no podemos olvidar que ha sido un gran paso, y no podemos conectarnos fácilmente ni al aeropuerto ni tener esa parada de ave, que es lo que tenemos para que nosotros nos podamos desarrollar, pues ahora mismo evidentemente nos sentimos como, como que no tenemos mucho, estamos abandonados, y no queremos que las empresas se vayan de aquí a sitios que tengan mejor conexión. Nosotros queremos que las empresas sigan aquí y además queremos atraer a más empresas que vengan de fuera y que no sepan dónde colocar su sede y esta es una de las mejores ciudades que tenemos en la Comunidad Valenciana donde poder vivir. Pues lo que tenemos se vende muy bien por parte del equipo de gobierno porque el alcalde pues ha destacado eh, esa, esa construcción o ese inicio de obras del campus tecnológico, al menos se está construyendo un campus tecnológico. En cuanto a la ampliación del parque empresarial, creo que ya tiene todos todos los vistos buenos, toda la tramitación. Sí, efectivamente, pero el parque empresarial, la ampliación que hay, eh, eh, hemos dicho y hemos convenido en que es insuficiente. Lo que hay que hacer cuando tú tienes que ampliar o hacer suelo industrial, necesitas mucho tiempo, porque tienes necesitas informes de Consejería de, de Madrid, de aquí y de allá, muchos vistos buenos para poder hacer esa ampliación entonces no escogero y decir mañana ampliamos es tener una perspectiva de futuro de esas necesidades que vas a tener y empezar a trabajar en la ampliación no del de parque empresarial ya no hay más que ampliar sino de otros eh, de otros polígonos o de otros parques empresariales como por ejemplo el, el portader famoso que todavía está sin sin dar esos primeros pasos. Pues Beatriz eh, Serrano, no hay tiempo para más y hay demasiados proyectos. Pues no sí. El equipo de gobierno, supongo que estas mesas de diálogo social, espero que esas cuatro mm, comisiones de trabajo que se han creado, espero que puedan avanzar en este mes de agosto y en septiembre empezar pues a priorizar. ¿Ustedes Nosotros han podido también. ustedes han podido ver ese plan municipal de infraestructuras estratégicas sí. que el alcalde presentó? Sí. Ha incluido el plan sí. vial ese plan de momento no pero sí se lo hemos pedido pues estaremos pendientes muchísimas gracias beatriz serrano secretaría de citico gracias un saludo 101.4 tele el radiomarca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 estás pensando en vender tu coche en wallcar te lo compramos si tu coche tiene hasta seis años hasta 150 mil y está en buenas condiciones te hacemos la mejor oferta por el wolfcar de grupo paredes automoción búscanos en wolfcar puntoes buenor josé falcorta 37 elche la glorieta ...con Rosemary Alonso. Quedan cuatro minutos... ...para llegar a las diez de la mañana... ...y nosotros continuamos con más música... ...antes de la siguiente entrevista. Vamos a escuchar a Abby Lincoln... ...cantante, actriz, escritora... ...y compositora estadounidense de jazz... ...considerada como... ...las voces femeninas más prestigiosas... ...de este género musical. Influenciada por Billie Holiday... ...Lincoln dramatizó sus interpretaciones... ...al estar siempre muy pendiente de su significado y también del sentimiento de todas las letras que cantaba. Su forma de hacerlo, su forma de cantar, según los críticos, se hallaba también muy ligada a esa tradición de los predicadores negros norteamericanos. Escuchamos a Bill Lincoln. I think about the life I live a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look, one night I found these magic words. In a magic moon Throw it away Throw it away Give you life, give you love Each and every day And keep your hand wide open sunshine too cause you can never lose its thing if it belongs to you There's a hand that rocks the cradle and a hand to help us stand with a gentle kind emotion As it moves across the land And the hands unclenched and open Gifts of life and love it brings So keep your hand wide open If you need anything so Love, live your life, each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, cause you can live lose a thing, if it belongs to you. So keep your hand right open If you need love today, 'cause you can't Shantou cuz you can never know to 101.4 Telehealth Radio Marca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 Pasan tres minutos de las 10 de la mañana, vamos, la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 por nuestra señal de Teleelche. Este programa comenzó a las nueve y terminará a la una del mediodía, ya que entre amigos, eh, pues, eh, Rosa Lucas se ha ido de vacaciones y este programa, La Glorieta, También va a alargar su programación para ocupar esas dos horas del programa de Rosa entre amigos. Son cuatro horas donde les ofreceremos música, entrevistas y sobre todo noticias. Estamos eh, a punto de comenzar esa ronda de noticias, pero todavía hay más música que ofrecerles. Porque en agosto murió hace tiempo Dominico Maruno. En los años 50 se hizo muy popular en los Estados Unidos, se convirtió en uno de los protagonistas de la música melódica internacional cuando con el Volare triunfó en el Festival de San Remo en el 58. Con esa misma canción participó también en Eurovisión, pero no ganó. Y eso, que esta canción es una de las que más se ha versionado y seguido de todos los tiempos.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 fare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole, d'ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.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 Tornarem a la casella d'eixida. Usa la màscara. mantingues la distància. Lava't les mans. Regidoria de Sanitat. Ajuntament d'Elx.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 la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana y tenemos 27 grados de temperatura. Estamos a viernes, a puntito de comenzar el fin de semana. Nosotros, mientras esperamos a comenzar esa ronda de noticias, vamos con la efeméride musical porque hoy cumple años Caetano Veloso, músico, poeta, cineasta y activista brasileño. Está considerado como uno de los grandes cantautores del siglo XX. Currucucú Paloma es una canción mexicana popular que en la película de Pedro Almodóvar, Hable con ella, es interpretada por el cantante caetano Veloso de esta forma tan exquisita y maravillosa.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 cómo sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando ay ay ay ay, ay, ay.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 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 10 y 18 minutos y ya estamos aquí preparados eh, para dar eh, las noticias, en la actualidad local. Y estamos preparados además eh, con una incorporación que nos viene muy bien y es Marga. Marga, muy, muy buenos días Marga. Muy buenos días Ros. ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, cortas como siempre se suele decir, pero bueno, ya aquí al, al pie del cañón. Pues eh Marga, supongo que te habrás puesto ya al tanto de toda la actualidad no porque hoy es tu primer día de vuelta de las vacaciones, Sí, pero bueno que si esté de vacaciones siempre se está más o menos informada de todo de todo lo que pasa, y he visto que habéis estado bastante entretenidos. Sí. O sea, que no han faltado, no ha faltado noticias y movimiento aquí en Elche esta semana Pero te hemos echado muchísimo de menos. Y creo que Salvador Campello es el que más de menos te ha echado, ¿no? Bueno, espérate, Salva, que te abra el micrófono. Buenos días. Muy buenos días, hombre. Claro que echamos de menos a todos los compañeros cuando están de vacaciones. Y, y me alegro mucho de que haya vuelto y que haya vuelto tan morena. Pero, Margan, eh, supongo que no te habrás ido de vacaciones. Habrás llevado todas las precauciones posibles porque no estamos bien. Sí, sí, por supuesto, las precaciones hay que seguir manteniendo, por supuesto, esa distancia social, la Pero mascarilla. Pero luego, luego me hablarás de los casos porque ah. quería empezar la ronda con Salvador Campello. Decía que te ha echado de menos porque él ha tenido doble trabajo, no solo se ha tenido que encargar de los informativos, sino también del programa de fiestas y esto merece un gran aplauso y lo vamos a hacer con sintonía. Esta sintonía Ross es la sintonía que usamos aquí en teles para hablar de fiestas si la pueden reconocer es un trocito de aromas Ilicitanos tocado en versión marcha es concretamente de la marcha Asturs dels compuesta para la comparsa Asturs de aquí delche de es una de las piezas musicales propias de nuestra ciudad de compuestas para nuestra ciudad y que se van a poder escuchar en ese programa al igual que porque lo vamos a descubrir en el programa esta, esta pieza. Y es que hemos preparado un programa diferente. Es verdad que este año no va a haber desfiles en la calle. De hecho, la Plaza de Vais, vengo de allí, está completamente levantada. Ya no quedan ni los semáforos. ya o sea, está completamente levantada. No hay desfiles, no hay masquetas, no hay misteri. No va a haber ni del Alba tal y como la conocemos, como la concebimos. Porque no existe la, la, no va a existir la Nid del Alba. Pero eso no implica que no haya ese sentimiento festero. Existen las fiestas. O sea, no podemos ignorar que hoy es día 7. No podemos ignorar de que hoy es el día del pregón. No podemos ignorar que va a llegar el 12, el 13, el 14, el 15 de agosto. Eso eso en el calendario va a seguir existiendo. Por mucho que no hayan desfiles y que no vayan actos, pues los días de fiesta van a estar. ¿Qué vamos a hacer en TNL? Bueno, pues ya que no hay cosas en la calle, vamos a llevarlas a las casas a través de las cámaras de TNL. Y además lo vamos a hacer de una forma que hemos estado practicando estos días para hacerlo eh, entrando directamente en la casa de los festeros uh -huh. sin necesidad de tener ese, este contacto. Es decir, todo a través de videollamadas, de reportajes. Vamos a conectar con casa del Capitán Cristiano, de la Reina de las Fiestas, del Presidente de Pobladores. Vamos a entrar en cada casa de ellos y nos van a contar cómo están viviendo desde sus casas las fiestas patronales, cómo están viviendo estos días. Y no solamente a través de esas entrevistas, también vamos a conocer curiosidades de la fiesta a través de algunos reportajes. Por ejemplo, ayer se inauguró una exposición Eh, Vamos a hablar de ello hoy aquí, porque tendremos a Julián Fernández pues se va se va, se ha inaugurado en el corte inglés una de carteles uh -huh. y en las clarizas una de trajes. Lo curioso es que en esa de trajes que es muy vistoso cuando ves un traje antiguo de un capitán, bueno lo curioso de esa exposición es lo que va a estar sonando de fondo porque uh -huh. han conseguido recuperar y catalogar todas las marchas que se han compuesto. Para festeros iicis y no son pocas o sea pensábamos que eran una o dos no eh, en música festera elche es una de las grandes agraciadas porque muchos compositores han compuesto piezas musicales concretamente para festeros de elche o para comparsas de elche eso va a sonar de fondo en esa exposición y de eso hablamos en esos reportajes. Pues me encanta eh, ese mismo chorro de creación. Me gustaría también que existiera la Semana Santa, que también, pero hay poco. la Semana Santa poco. existe, pero hay menos. Pero porque hay menos, también tiene su lógica, porque eh, los pasos siempre son los mismos, las, las cofradías son siempre las mismas, los misterios que se llevan arriba de los tronos son siempre los mismos, entonces la música poco varía porque... Mmm, ya está configurada para la personalidad de la imagen que llevas en arriba, como si llevas a la estrella, pues sueles, eh, con una serie de marchas, yeah. las que se pueden cambiar, se pueden modernizar, pero bueno, la vocación siempre es la misma. Sin sí, embargo, en las comparsas... Las, las emociones, no, ¿eh? Pero sin embargo, en las comparsas es que cambia todo, porque cada año es una capitanía distinta, una comparsa distinta, una persona distinta, y todo eso varía muchísimo más. En, en ese sentido es diferente y por eso hay más piezas musicales. Hablaremos de eso. Vale, pero eso hoy, hoy porque eh, yo quiero tenerte todos los días para sí, que nos adelante los programas. Hoy te estoy contando un poquito pero, todo. Claro, es que hoy es un día muy señalado, hoy es, hoy es el, pregón. Hoy es el ¿Cómo, pregón. ¿Cómo has podido sustituir eh, ese pregón que da el pistoletazo de salida? Es muy complicado. Tanta gente en la Plaza de Baix, hoy, este año, con una Plaza de Baix que tú has dicho, borrada. Hoy es, hoy es hoy es un día muy complicado. Eh, espero que no salga bien porque tenemos muchas videollamadas pendientes. Una de ellas, eh, lo vamos a hacer con eh, pregoneros que han tenido el honor de estar en, en el balcón del ayuntamiento. Ah, ¡Qué bonito! Por qué, ejemplo, bu ¡Qué buena idea! vamos a hablar además con pregones que han marcado un antes y un después. Todos recordamos que ha habido pregones. Al principio eran sobre todo personajes políticos, que nos daban, concejales. Eh, luego pasaremos, luego vuelvo a esto de los concejales porque es muy curioso una anécdota que luego te voy a contar. Luego eh, se pasó a, a famosos, se trajo a Gabino diegos se trajo a Miguel Bosé, se trajo... Pagándoles eh, una buena sí. cantidad. Y hablando dinero. de cosas que no eran típicamente gitanas. Sí. Todos sí. recordamos a Miguel Bosé cuando la única palabra que dijo de él era que tenía un cromo de un jugador de él cuando era pequeño. Fue la única referencia que hizo... Bueno, y recuerdo que también hizo tierra. referencia eh, que luchaba con la palma eh, blanca, sí. que jugaba no. jugaba las espadas. El caso es que después de aquello, eh, el ayuntamiento, en el 2006, decidió cambiar radicalmente y empezar a buscar a personajes de la ciudad uh -huh. que tuviesen un carisma particular para hacer el pregón. Y la primera persona que se buscó con ese carisma fue Remesantz, locutora de esta casa, amiga, compañera. Pues vamos a tener el honor de conectar con Casa de Remesantz para hablar con ella y además nos viene muy bien porque como saben Remesán sí. ha pasado el COVID. Has dado en el clavo, Remesánce debe ser la pregonera virtual de 2020. Claro, porque Reme, como decimos, locutora amiga, eh, ha estado en esta casa ligada, todo el mundo la conoce, es una de las voces más características de Elche. Y además, pues eso ha pasado el coronavirus con lo cual nos va a hablar Pero de una no perspectiva, de toda, toda su familia encima. Después, otro pregón que también marcó un antes y un después, porque se seguía llamando a personajes de la ciudad, pero se dio un paso más allá con una, permítanme la expresión, porque a él no le gusta, una performance que sí. hizo en la Plaza de Baix sí. Pepe Antón sí. en el año 2012. Desde ese momento la Plaza de Baix dejó de ser simplemente un balcón y se convierte en un escenario claro. en el que cada año pues se intenta innovar, proyecciones, fuegos artificiales... Sí. El eh, cohetes, Oropel, que se tiran en la tasa de Vice, la... fue el, el que lo inició claro. en el año 2012. Pues, hay que, pues darle, con hay que darle todo el mérito también a Pepe Antón, porque con él fue un antes y un después. Pues hablaremos con Remy, eh, hablaremos con Pepe y bueno hablaremos también con todos los presidentes de los entes festeros para hacerles una pregunta rápida. ¿Cómo van a vivir estos días de fiesta? Decía antes lo de lo los concejales, la anécdota. Bueno, Y eh, aparte, eh, nosotros en este programa vamos a echar la mirada atrás a través del programa Ten Recordes, a través de pequeñas cápsulas de nuestro archivo histórico. Vamos a recuperar imágenes muy valiosas, imágenes muy curiosas de las fiestas patronales. Te recomiendo, Ros, que veas el programa de La Charanga porque... ¿Lo hacía yo? Sí. ¡Ja, <risa> Cuando tenía, bueno, cuando tenía 22 eso, años Eso eso lo haremos el el día el día 11, ya te traería algo introducito. <risa> el caso es que vamos a recuperar pregones antiguos, pregones muy no hablamos del 2006 o del 2012, sí, sí. sino pregones de 1987. Los tuvimos de altura. Pregones eh. de y hay hay anécdotas muy curiosas. Se me acaba de ir el nombre de una concejal del Ayuntamiento de Barcelona que vino en el 87 a hacer el, en el 89 a hacer el pregón era filóloga catalana y fue el primer pregón en valenciano. Ah. Y no gustó. En la plaza de Baix no gustó. No se estaba acostumbrado, entonces, tanto al valenciano. Veníamos de una vez, hablando del 80 89. 80 eh, eh, ese año estuve yo en Valencia pitos, trabajando. Hubo pitos y abucheos a la, eh, a la pregonera por hablar. Además, tenía un acento demasiado en catalán muy cerrado, un catalán muy occidental, muy cerrado. Hubo muchos abucheos y tuvo que salir el propio Manuel Rodríguez al balcón a decir, oiga, Elche cantamos que tenemos nuestra alma altruista en el aroma ilicitano, por favor, compórtense." Y tuvo que reñir el alcalde en los micrófonos de la del balcón de la Eso lo vamos a ver esta noche en dentro de Set en Recuerdes. Y también veremos un pregón en el que el pregonero no se presentó. No no no lo recuerdo yo. En el año 87 no se presentó el pregonero. Luego sí. se supo Se supo a los días que estaba enfermo y que le había dado en último momento algo y que no pudo asistir. Pero ahí todo el mundo dónde estaba el pregonero, entonces no existían los móviles. No se podía hacer dónde estaba el pregonero. Llegó el momento del pregón y a Manuel Rodríguez le tocó hacer el pregón. Y le tocó a él improvisar un pregón en el en el balcón del ayuntamiento. Seguro que le salió fantástica. Pues vamos a escuchar un trocito de ese pregón. Es magnífico. Esa pieza... Eh, lo hemos recuperado a través de los telenits antiguos de, de, de, de esta casa que llevamos más de 33 años haciendo estos telediarios todos los días. Pues esos trozos son son muy curiosos y los vamos a ver todos esta esta noche. Eh, la pregonera que has mencionado puede ser una tal María maría Aurelia. Sí, si se me ha caído el nombre. El, el, el apellido es eh, Campaños. Sí, Campaños. Pues sí. eh, ella ella fue la, la que ha hecho referencias sí. es que lo he buscado mientras estabas hablando, Salva, para que no se nos quedara... <risa> se, se, me, se me había ido el nombre, lo tenía apuntado, se me ha... perdón. Cosas claro. que pasan tantas cosas ahora mismo, porque son tantos amigos. Pues son los anécdotas que... muy, muy buenas. Pues ¿eh? lo vamos a ver esta noche, son cosas muy, muy curiosas. Además tenemos a Manuel Rodríguez como colaborador de este programa el martes tiene que participar en este programa para volver a hablar del misterio, porque nos está dando distintos aspectos de la cesta. Así que le preguntaré sobre esa anécdota. ¿Quién fue el pregonero que se ausentó y cómo se sacó un pregón de la manga? Así, improvisado. Sí, sí, sí, sí. es pues muy bueno. Aprovecho para decir que el programa es a las 8 y 20. Hoy, bueno, a partir de hoy hasta el día 15. Todos los días a las 8 y 20, fiestas en Teleels. Mañana hablaremos de la entrada mora y el y el domingo hablaremos de las embajadas y también recuperaremos trozos antiguos de las embajadas y de la entrada mora para ver cómo era en el pasado, hablaremos con los capitanes además hablaremos con los capitanes 2019 y 2021 y haremos un encuentro virtual entre ellos para que el capitán 19 le diga al 21 algo porque nunca se haya producido esta situación en la que nos quedásemos un año en blanco sin capitanes con lo cual es muy, muy curioso todo eso a las 8 y 20 en ese programa especial de fiestas de tele -Elch. Pues que comienza este viernes en tele y que continuará hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto, exactamente. Con Tendremos la Madre de Déu eh, coronada. Exactamente. Además, no solamente la del año pasado, sino también recuperaremos imágenes históricas que ya te las iré adelantando, pero hay algunas que ni el patronato tiene. Ese es el valor nuestro. El valor de más de 30 años trabajando en esta ciudad, haciendo historia. Desde luego que sí. Salvador Campello, muchísimas gracias por el trabajo. A las 8 y 20 nos vemos. ¿Ves lo importante que es que Marga García esté aquí? Marga, buenos días. Venga, a ti comenzamos la ronda de noticias y tenemos que comenzarla, evidentemente, antes con la sintonía de los informativos, porque no son buenas las noticias, el balance... De que nos dio ayer la concejal de Sanidad no es bueno Sí, es que la Edile Mariola Galeana bueno, señaló ayer en esa rueda de prensa que actualmente hay 265 casos positivos y 1.085 negativos que guardan aislamiento por cuarentena por eso volvió a insistir nuevamente en el uso de las mascarillas como principal freno para la expansión del virus La escuchamos en, se, se hacen seguimientos de 14 días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 pues tienen mayor peligro de tener ingresos o inclusive UBI si acaso se complicaran los casos. Y por eso, debido a esta subida de la media de contagios debido a la COVID-19, ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya señaló que se iba a limitar esas entradas a las residencias, y esas visitas por parte de los familiares y además hoy, Por ser viernes ya se actualizarán esos datos de Elche, así que ya sabremos la última hora del número de contagios. Sí, y además hay que decir, hay que recordar que esta semana, porque tú has estado de vacaciones, eh, se ha registrado un brote más de contagio origen social con cuatro casos positivos, con lo que ya alcanzamos los siete brotes aquí en Elche. Y esperemos que los rastreadores que se han contratado lo tengan controlado. Vamos a hablar con Mariona, Mariela, Mariola galiana dentro de, de poco, dentro de media hora. A las 11 la tendremos aquí. Así que le preguntaremos por esa campaña que presentó ayer para el uso de las mascarillas y sobre la situación de la evolución de la pandemia en el Chemarga. Pero tenemos más noticias y es que hoy, hoy mismo... En las Cortes Valencianas, bueno, en el Consejo, en el Pleno del Consejo, se va a aprobar ese anteproyecto de ley del palmeral ilícito para que luego haya, se pueda ir al, al Parlamento Valenciano y que se debata y se pueda aprobar definitivamente. Es una ley muy obsoleta de 1986 que era necesaria actualizarla para proteger el palmeral. Y Marga, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes contar de la ley o de otras noticias? Sí, bueno, pues eh, respecto a esta ley del Palmeral, según señaló ayer a la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Esther Díez, pues dejó, dejó claro que es una satisfacción inmensa saber que será una realidad esta ley del Palmeral en el año 2020, tras su paso por el Pleno del consell hoy y el informe del el informe del jurídico consultivo pues irá a debate al Parlamento Valenciano es en su totalidad ha recordado que esta ley es del año 1986 y muy necesaria esa renovación para la adecuada protección del palmeral patrimonio de la Humana. Pues eh, cerramos ya esta ronda de noticias, Marga, porque en la crónica de sucesos ayer eh, la policía local detuvo a un hombre por robar con un cuchillo a una mujer, además pudo detenerlo y recuperar de todo el dinero robado en el bolso. Eh, los salva. hechos ocurrieron en la madrugada del jueves al viernes pasado uh -huh. en la calle Claro Campoamor, aunque lo conocimos ayer. Sí, pues a ese suceso también, por desgracia, hay que añadir otro y es que ayer por la tarde los bomberos tuvieron que rescatar a una mujer de un accidente de tráfico que tuvo lugar en la de la olla. El personal de médico urgente, el SAMU, le atendió de las heridas en las piernas que sufrió y posteriormente fue trasladada al centro hospitalario. Pues aquí cerramos la, el repaso de las noticias, pero sí que me gustaría, Marga, antes de despedirte para que te vayas a trabajar, es las previsiones de esta, de esta jornada del viernes, porque supongo que los viernes son claves, esenciales, ya que el equipo de gobierno lo tenemos ahora reunido para llegar a acuerdos. Sí, bueno, pues como previsiones, como tú has dicho, como cada viernes eh, será la Junta de Gobierno dentro de apenas 20 minutos y además a la una habrá una nueva reunión de la Junta de Portavoces, algo una reunión que ya se ha convertido en algo habitual entre el alcalde y los portavoces de los diferentes grupos, bueno, pues para hablar y actualizar esos nuevos datos y todo lo que está haciendo el ayuntamiento para frenar el coronavirus y por supuesto ese, esos contagios. Pues te damos la bienvenida Marga. Muchísimas a gracias. la una vuelves, ¿no? Aquí vuelvo, vuelvo con Ana y, y con, con Daniel. Daniel. Pues Marga García estará aquí a la una para informarles de toda la actualidad local de este de esta jornada del viernes. Gracias, gracias Salva Por el, trabajo, 20, ¿eh? por el trabajo por ese trabajo fantástico que nos vas a hacer llegar a todos los hogares a través de Teleelch Os espero a las 8 y 20 eh, ¿Cómo reman... has titulado el programa? No, Fiestas 2020 para, <risa> no para, pero más que nada para, para evidenciar que hay Fiestas 2020 y que igual que estamos Fiestas 2019, 2018 pues eh, exactamente igual en lugar de estar en el set en la Plaza de Valls, pues hemos buscado un set también al aire libre estamos en la terraza de Teleelch estoy poniendo muy moreno <risa> de las pruebas que estamos haciendo Y, y lo hacemos desde desde aquí, desde tele -Elch. Ahora veremos a Vicente Bordonado eh, si hay ola de calor. Así que, Salva, uh, llévate un ventilador así pequeñito. Que a partir de pequeñito. las 8 y 20 tengamos, o <risa> tengamos buen tiempo. Hasta luego. <risa> Hasta luego, Salva. Ya saben, 8 y 20 fiestas 2020 aquí en Tele-Elch. Sí las va a ver con anécdotas y sobre todo con esa mirada histórica tan importante que sacamos. ...de nuestro archivo y continuamos... ...continuamos la ronda de noticias... ...con la información deportiva... ...con nuestro compañero José Antonio González... ...buenos días. Muy buenos días Ros... ...la plantilla del Elche tiene jornada de descanso... ...después de tres días consecutivos de entrenamientos... ...el equipo ilícita estará muy pendiente... ...de lo que ocurre esta noche en Riazor... 18 días después se juega el partido más adulterado en la historia del fútbol español, Deportivo de la Coruña y Fuenlabrada, se ven las caras a partir de las 8 para cerrar de una vez por todas la temporada regular en Segunda División, centrándonos en lo deportivo y dejando a un lado el procedimiento extraordinario que tiene el club madrileño abierto en el Comité de Competición, al Elche solo le vale una victoria gallega en Riazor, al Fuenlabrada le valdría con puntuar para rebatar la sexta posición al conjunto frangiverde. El partido a todas luces está adulterado, ya lo hemos comentado muchas veces. El Depor defiende que este encuentro es un paripé montado por la Liga y sabe que, pase lo que pase esta noche, es equipo matemàticament de segunda divisió B. Otra cosa és veure què ocorre finalment en los despachos. De todos modos, ayer el entrenador del Depor, Fernando Vázquez, despejó todas las dudas, por si hay alguien todavía que piensa que no van a salir a por los tres puntos. Que Velche esté este totalmente seguro, totalmente confiado, que el Deportivo dentro de sus limitaciones, que evidentemente por este partido, dentro de sus limitaciones, este entrenador, estos jugadores van a intentar ganar el partido. Por, competición, por la igualdad de competición ante una competición por la que nos sentimos un poco traicionados. El entrenador del Deportivo ha convocado a 21 futbolistas, la mayoría profesionales. El encuentro será una gran incógnita porque ambas escuadras llegan en circunstancias jamás vistas. La plantilla del Depor juega este partido tras dos semanas de vacaciones y con apenas un entrenamiento, mientras que el Fuenlabrada acaba de superar un brote de coronavirus en su primer equipo que llegó a alcanzar los 28 contagiados. Este es el encuentro sobre el césped en el terreno de juego, pero hay otro en juego en los despachos. Respecto al caso Fuenlabrada, ayer el juez instructor tomó declaración a todos los miembros de la entidad madrileña. Según adelantó el diario Marque, las declaraciones no coinciden plenamente y alguno de los jugadores ha llegado a confesar que ellos no supieron lo que estaba sucediendo hasta el momento previo a la charla del partido en el hotel de concentración en la ciudad gallega. Asimismo, nadie declaró por parte de la Liga, ni el presidente Javier Tebas ni Roberto Bermúdez de Castro, adjunto a la presidencia de la patronal. Se espera que el comité de competición tome una decisión final sobre el caso el próximo lunes. Pase lo que pase esta noche en Riazor, el Fuenlabrada podría recibir una sanción que derive en la pérdida del partido o incluso un descenso administrativo. Hasta luego. Hasta luego José Antonio, muchas gracias y cerramos ya la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. Sepamos si tendremos esa ola de calor aquí en Elche en los próximos días. Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, ya está avanzando la masa de aire cálido y es que a partir de hoy hasta el martes tendremos un episodio de calor intenso, el segundo episodio. Durante esta madrugada, sin embargo, hemos tenido temperaturas algo bajas en el sur del Camdaels, de mínimas e incluso por debajo de los 19 grados aquí en la ciudatura mínima que ha rondado los 22 grados. Para hoy la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica y el ligero ascenso de las temperaturas. Hoy alcanzaremos valores máximos en la ciudad en torno a los 32 grados en el sur del Candel, máximas que van a rondar los 33 cielos despejados durante todo el día y a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Para mañana sábado más de lo mismo seguirá avanzando la masa de aire tropical continental, predominio en cielos despejados, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana alcanzaremos en la ciudad una máxima que va a rondar los 33 grados, una mínima que durante esta próxima madrugada no bajará de los 23 grados. El domingo alcanzaremos los 34 grados, noche ecuatorial con temperaturas que no van a bajar en la ciudad de los 24 o 25 grados. A cambio, veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Y es que los primeros días de la semana que viene van a estar marcados por el calor, por lo menos hasta el martes, con temperaturas temperaturas máximas en torno a los 33-34 grados, un mayor aporte de rugosidad, en principio no esperamos precipitaciones Y lo más destacable durante este episodio de calor intenso es la sensación térmica de bochorno y es que el viento de componente marítima va a seguir aportando bastante humedad procedente de un Mediterráneo cada vez más caliente con temperaturas frente a nuestras costas que están rondando los 28 grados. Por lo tanto, vamos a tener asegurada la sensación térmica de bochorno. gracias vicente nosotros continuamos no se vayan porque hay más asuntos tele el radiomarca 101.4 la radio de elche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 con y Alonso. Pues en Ávila. La dieta.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 3, 5, 4, 8. el aforo es limitado y nosotros continuamos cuando son las 10 y 45 minutos de la mañana continuamos con más música para el programa La Glorieta que va a terminar a la 1 del mediodía y lo hacemos con nos vamos a la década de los 60 y nos vamos a recordar la playa, la playa de Nico Fidenco Conigo a la, la playa, playa. conmigo No como el año pasado, no. Conigo conmigo la playa. Se no, no. eh, eh, eh, eh, eh. eh, paseaba sol por toda este se divaba en ti, en, toda la playa. en toda la playa solo en ti. Sí. ¿Sabes tú sabes tú que yo no soy, se lo sois y sé lo sabes tú sabes tú bloque los otros somos si estás cerca de ti? ¡Soy celoso de ti! Eh, eh, eh. Dí por qué te haces notar así si, en toda la playa y por qué así vamos a nadar se llene la playa, se llene Sabes tú, sabes tú, que yo non so mai se lo sonao, sabes tú, sabes tú, lo que nosotros meses so inmas, si estas cerca del mar. Soy, se lo solet vivir. sò ja noi la come passato no com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 en El Chesor José Falcorta 37 y 41 En Orihuela Carretera Murcia Alicante Kilómetro 27 Y en Elda Petrer Partida Reventó 1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 En Pirotecnia La Alba y Piroelch Estamos contigo Estamos con las fiestas La Glorieta Con Rosmar y Alonso Faltan 9 minutos para llegar a las 11 En punto de la mañana Tenemos 29 grados y medio de temperatura Y vamos a seguir recordando Los sonidos de los 60 Vamos a recordar al gran Elvis Presley the golden goose I grabbed a green-eyed dolly that was on the lo while well, I did that music what said me too I saidreddy Be come on and let's do <laughs> this, this When the cheerer and with the blue light shining on the swing and hills, you got the Amazonas nerve but sadly lost the sticks. The cornet player hit a note that's flat, the trombone hit him want a blue cat, so gel gel üç kere atıyorum şekil kenura değinene kadar ah Well, I was all pooped out of what the clock struck for But she said no daddy can't lead the floor She more a clinging that fits so tight She couldn't sit down so we danced all night So did her off? Did you Better did her off? Did her off? Look at your hands So you it Did you let her off for me?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 Y de vez en cuando la vida nos besa, nos golpea, nos mima... ...o simplemente nos hace magia. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como una atlas nos pasea por las calles en volanda y nos sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida tomar nuestro paso te sacam conejo de la vieja chistera si uno es feliz como el diño cuando salé de la escuela debe sé la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que Da gusto verla Se suelta el pelo y me invita A salir con ella escena De vez en cuando la vida Se nos brinda en cuero Y nos regala un sueño Tan escurridizo Que hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida Afina con el pincel se no seis a la pie i faltan palabra Per nombrar lo que ofrece A los que saben usarla Debes ser cua. Cuando la vida Nos gasta una broma i nos despertamos sin saber què passa. Chupant un palo sentado. Sobre una cala de vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosemary Aronso. Hemos llegado a las 11 de la mañana, La Glorieta continúa hasta la 1 del mediodía y vamos, antes de la siguiente entrevista que tenemos programada, vamos hoy a felicitar a Carlos Vives por su cumpleaños. Es cantante, actor y compositor colombiano, conocido por fusionar esa música colombiana con la cumbia, el vallenato, con el pop y el rock. Ha ganado ya varios premios Grammy y muchos más premios Grammys latinos. Su mayor éxito, sin duda, fue este, La Gota Fría. moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda .4 Telehelch Radio Marca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 pasan seis minutos de las 11 de la mañana y seguimos con más música porque cuando el grupo efecto pasillo imagina se pone a imaginar tiembla la tierra Oigo canciones para pintar la de vida. Leo noticias tristes y yo le pongo alegría. Borro la nubes del cielo, siembro la tierra de risas. Voy repartiendo abrazos sinceros, va cerrando el trance. Convierto en autopista un callejón sin salida. Ando cabeza abajo si el mundo está patas arriba. Traigo la brisa en verano, le presto mi piel en invierno. Oye te invita todo mi hermano, vámonos pa'l puerto, vámonos, vámonos al país de la maravilla, vámonos, vámonos a robarle un besito a Alicia. Y nada, china, el mundo en tu mano y el sol que te mira a si tú lo deseas utiliza el tiempoamo cuento mi historia en momentos aunque no te lo diga mi hermano sabe que te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 Moción.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 Son las 11 y 11 minutos de la mañana, tenemos casi 30 grados de temperatura y en esta segunda parte del programa La Violeta tenemos más entrevistas, además de más música. Entrevistas en unos eh, minutos, podremos hablar de fiestas porque el patronato del Misteri presentó ayer, anoche se estrenó el primer capítulo de una serie de documental del Misteri ...que eh, ha realizado el cineasta ilicitano Pablo más ...con el que tenemos previsto hablar hoy en el programa La Glorita... ...también tenemos previsto entrevistar al presidente... ...de la Asociación de Moros y Cristianos... ...por esa exposición de las indumentarias festeras ...que se ha inaugurado en el Centro Cultural de las Clarisas... ...y también por esa exposición de cartelería... ...que se ha inaugurado en el, el Centro Comercial del Corte Inglés... Son entrevistas que tenemos programadas, al igual que con la concejal, ya lo han escuchado ustedes de Sanidad, Mariola Galiana por el inicio de la campaña dirigida especialmente a los jóvenes para que usen adecuadamente las mascarillas, porque la evolución de los contagios en elche es preocupante. Superamos los 260 casos positivos desde que terminó el estado de alarma. Se van aumentando, se va incrementando esta cifra y lo que es peor. Ayer mismo la concejal dijo, afirmó, que la media está cambiando. Si antes todos los casos positivos, la mayoría eran entre jóvenes de 15 y 40 años, esta misma semana se ha detectado que los contagios ya han llegado. ...a las personas mayores, por eso desde la Consejería de Sanidad... ...se anunció ayer mismo que se van a limitar las visitas... ...y también las salidas en las residencias de las personas mayores... ...en aquellos municipios donde la incidencia de la enfermedad es elevada... ...y Elche tiene una tasa elevada de casos positivos con esos 265. Hablaremos con la concejal de Sanidad... Eso será dentro de unos minutos porque ahora vamos con más música. Vamos con lo último, lo que lanzó este año el grupo Izal en plena cuarentena. Vamos a escuchar La Buena Sombra. El que quema la buena sombra de las mentiras saber a tiempo quién es verdad, quién puro cuento de la derrota pies en el suelo del accidente, el buen recuerdo de las visitas, de los que fueron buenos amigos en malas fechas de esas batallas, ganar la guerra de las heridas, mi fuerza a Co cada tormenta la calma que queda correreta cada... la en la arena tu cuerpo a tierra De la emergencia necesitarnos y ser mejor es cuando volvamos de la ruptura nuevos caminos envejecer como el buen vino saber mejor ser bien querido i aixar de menos, de recordar, no estar tan lejos, de no olvidar, tener memoria, para guardar lo que me importa, de la locura, el sexo. Cada luna y un sol de vida. Por cada invierno el calor de un a la vista. 1.4 Telehelch Radio Marca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 ...101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 11 y 24 minutos de la mañana, tenemos casi 30 grados de temperatura... ...y continuamos aquí en el programa La Glorieta hasta la 1 del mediodía... ...y lo hacemos ahora con la siguiente de las entrevistas previstas... Hay dos exposiciones sobre la historia de moros y cristianos que van a mantener las fiestas de este año a pesar de que sus desfiles se hayan suspendido. En la Sala Cultural del Corte Inglés tendrá lugar una exposición de los 43 carteles anunciadores de las fiestas de moros y cristianos desde 1978. Y en el Centro Cultural de las Clarisas, en pleno centro de la ciudad, se puede observar ya la evolución de la indumentaria de sus capitanes al tiempo que sonaban piezas musicales especialmente compuestas para estas fiestas de Elche. Pues para hablar precisamente de esas dos exposiciones y de las iniciativas que mantienen vivo el carácter festero en la ciudad de Elche por parte de la entidad de Moros y Cristianos tenemos con nosotros al presidente de la asociación Julián Fernández. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, ¿el por qué estas dos exposiciones? Bueno, el eh, motivo casi la acabo de comentar desde el momento. Nosotros este año, eh, lamentablemente, no podemos hacer nuestras fiestas tradicionales como nos hubiera gustado hacerlas eh, por el motivo de la, de la pandemia y del COVID y, por tanto, no podemos representar nuestro programa, digamos, tradicional de fiestas con nuestros desfiles, nuestros pasacalles y actos de majadas y, otros, y otras actividades, y decidimos hacer algún tipo de acción que, de alguna forma, pues se veía que los cristianos también estaban en las fiestas, estaban en Elche, y hemos intentado hacer pues dos exposiciones temáticas, dos exposiciones que por su contenido son diferentes, pero que, de alguna forma, representan un poco lo que es la historia de nuestra asociación a lo largo del tiempo. Como tú bien has mencionado, eh, tenemos en el corte inglés, en el, el ámbito cultural, las exposiciones, tenemos los 42 carteles de fiestas, desde su origen año 1978 hasta el actual de 2020, que lamentablemente no se ha podido lucir por las calles del Che, por el tema de la de la pandemia, pero que sí que demuestra un poco la evolución festera, de cómo los diseñadores y los artistas plásticos entendían o representaban el mundo de la fiesta, que es, Creo que es una, una exposición interesante, ¿eh? se ve una evolución en el tiempo y por primera vez se van a ver los todos los carteles juntos de los regaladores de los premios de Morro y Cristianos, con lo cual creo que es una, una exposición que creo que es interesante y vamos a tener la suerte de poder contar con ella inicialmente hasta el 15 de septiembre, con lo cual se puede visualizar durante mucho tiempo. las Luego hablaremos Perdón. de la indumentaria, del, de la exposición sí. del Centro de las clarissas ya que ha introducido eh, lo que vamos a ver en el Corte Inglés, en esa exposición de carteles. Esta, sí. Estos carteles son los ganadores. Este concurso siempre lo ha organizado y lo organiza la Asociación de Moros y Cristianos, con lo que veremos los originales. No, vamos a ver una copia de todos los carteles, pero en cada cartel hemos puesto una leyenda donde aparece el año, el autor ganador de la obra y el, el lema con el cual se presentó el concurso. Es decir, ¿sabes tú que este concurso? Un concurso, digamos, abierto, pero es secreto, no sabemos quiénes son los autores de los diferentes carteles, hasta que se descubre la plica de quién es el ganador. Se han juntado todos los carteles y ahí están todos los carteles con toda su evolución. ¿Y, y qué conclusiones se pueden sacar? Eh, hay que ir, pero de, desde la entidad, desde la asociación, ¿qué conclusiones pueden sacar eh, de lo que nos ha dado estos 42 carteles ganadores? ¿Se repite bueno, pues, mucho el número de artistas? repiten en cuanto pues, a, a ganar el concurso pues, pues, es, es, es, y los pues, lemas? Sí, vamos a ver, te cuento. Es decir... Eh... Durante un tiempo sí que es cierto que se repetían mucho los artistas, porque no se fijó una de las condiciones que tenemos sobre puestas en el concurso y es que el artista ganador no puede participar en el siguiente concurso, porque forma parte del jurado. To de esa forma evitamos que siempre tengan los mismos autores las mismas eh, sean ganadores de concurso, por lo cual ya nos garantizamos que eh, no, va a haber, no va a haber una repetición dos años seguidos. vale Antiguamente sí que se podía hacer eso y sí que hay una variedad de artistas muy grandes. de artistas de antiguo, no solamente de Elche, sino de toda España y de la provincia, con lo cual hay una, una imagen de cómo se ve la pieza desde diferentes puntos de vista. Y el nivel de técnica se puede apreciar también cómo con los últimos tiempos han llegado todos los temas digitales es decir, realmente a principios se hacían de una forma la cartelería cuando hacían menos herramientas informáticas ahora se nota mucho más que hay unos programas informáticos y ahí se ve esa evolución también la temática por pues otro siempre pedimos unas condiciones el escudo de la asociación la, las fechas las grabas pero es muy interesante porque cada artista ve o intenta asociar lo que somos los edificios a la ciudad de Elche por pues su cual o aparece eh, la torre del homenaje de Santa María, o aparece Pangea Icitano, o aparece el puente del eh el puente del que va a la pasaba mayor, es decir, hay imágenes que siempre hacen una relación hacia él, para que era muy interesante porque plasma eh, eh elementos de la ciudad, de nuestros orígenes y los bonos y cristianos, con lo cual es una, una visión interesante para poder para poder eh, valorar eh, la evolución de los carteles. Y se además de recoger el paisaje, también se recoge mmm, alguna capitanía en especial, alguna comparsa, algún elemento que se repite a lo largo que pueda no. ser representativo? No, generalmente no, no son cartones digamos, específicos de ninguna comparsa o de ninguna capitanía. Ya te digo, son más carteles eh generales en cuanto a los, a los diseños. Pero evidentemente pues hay, hay una cosa que, que siempre se nota mucho, que son pues, el color, las banderas, las palmeras, elementos que siempre destacan, pero sobre en concreto sobre alguna comparsa no suele aparecer. El este año sí que tiene más simbolismo porque se ven una hay una alegoría hacia los las diferentes compases y sus trajes festeros. En 2020 se ve ese detalle que en otros carteles no se, había, no se habían apreciado hasta el momento. Eso es lo que le iba a preguntar el ganador del concurso de 2020 por unas fiestas tristes, pero al fin y al cabo fiestas que se están manteniendo. No solo con una programación especial que desde hoy arranca en Teleel, sino también a través de ustedes con actividades como estas exposiciones y supongo que vendrán otras muchas más. Sí, bueno, a ver, la idea nuestra es siempre tener el, nuestra parte cultural, histórica de la, de la asociación, pues nos permite realizar un, una serie de exposiciones que hasta ahora se estaban haciendo, digamos, más especializadas en el tiempo. Este año, por las circunstancias, vamos a juntar dos exposiciones a la vez, con dos temáticas distintas, pero bueno, casi al cabo lo que estamos demostrando es una historia, un archivo de, de esta asociación que tiene elementos muy interesantes y que, de alguna forma, nos queremos compartir con el pueblo del Che y con los visitantes que vengan a vernos en estos días de, de turismo. Pues ya tenemos elementos que representan a Moros y Cristianos, lo ha dicho, en los carteles, las palmeras, las banderas y los colores. Bien, pues sí. vamos a pasar a la segunda exposición que la tenemos en el centro urbano, en el centro de las Clarisas. Una exposición de indumentaria, la vestimenta, Eh, pero, ¿qué criterio es el que se ha seguido? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues, como te he dicho al principio, también queríamos hacer una posición diferente. No queríamos hacer una posición de trajes festeros como tal, sino queríamos hacer algo muy distinto. Y entonces, se nos ocurrió que una posición que podía ser temática y una evolución también histórica eran eh, los trajes que han lucido los capitanes moros y cristianos a lo largo de nuestra historia en los desfiles de Eichel. Es decir, una exposición específica para que diésemos esos trajes cómo también ha ido evolucionando en el tiempo. Es decir, desde el año 1979 hasta la fecha, cómo se ha evolucionado en los diseños, en los metales, en los colores, en las fordas... Y hemos conseguido, al final, 20 trajes diferentes que esos, en su día fueron los que eh, desfilaron en el enche, bien en la entrada mora o en la entrada cristiana. Sí que es cierto que ha sido una recuperación bastante compleja, pero bueno, creo que es otra exposición tan indigna de ver por todo su contenido. Eh, pero por lo que ha dicho, ¿son 20 trajes y se quedan ustedes en menos de la mitad de de por los eso. trajes? ¿Por qué? Eh, porque no, ¿Por falta de espacio o porque ha sido no, no, difícil, ver, difícil recuperarlos? ¿no? Es difícil. Hay, hay dos motivos. Generalmente, en el que mayoritariamente los trajes que sacan los capitales son trajes de alquiler son trajes que no son propios, son de alquiler y, por lo tanto, hoy en día no duelen en elche, están a, o, o bien a la venta o están eh, en otras poblaciones festejas. Y muchos trajes de estos de capitanes, muchos de ellos, también ocurre que, una vez ha pasado un tiempo determinado, esos trajes desaparecen, porque no tiene mucho sentido repetir un traje de capitán o que se alquileren en muchas poblaciones, por lo tanto, muchos de ellos desaparecen. No ha sido fácil conseguirlos, sí que es cierto que tenemos seis trajes de licitar los que fueron suidas capitales y que también están en la exposición porque son propios de, de ellos eh, que el estudiado compraron y en esta nos hemos ido buscando los diferentes establecimientos que alquilaban trajes hasta completar 20 que nos hubiera gustado más tener más pues sí lamentablemente es que no hemos podido conseguir más pero tanto no importa porque lo que se lo que queremos mostrar con los 20 trajes está muy representada lo que es la, la fiesta de bons cristianos y la evolución de sí. ...en los trajes de capitales. Eso es lo que me sorprende... ...¿cómo puede haber moda en unos trajes... ...que representan... Un, ...una época muy pasada? Eh, pues, pues eso... pues eso la, la, la, ...la gracia que tiene esta exposición... También. ...es decir... ...cuando ves unos trajes... ...hace muchos años... ...muy sobrios... ...solamente con telas... Eh, ...colores muy concretos... ...muy muy identificados a... ...digamos a la historia... Eh, ...digamos documentada... Y después los últimos, donde entra un poco más la fantasía, entre los metales, entre los diseños, es decir, entre una serie de cosas que van modificando la idiosincrasia de, de la fiesta de monos y cristianos porque van cambiando un poco lo que es, el, el, lo que se quiere mostrar visualmente a nivel de traje fiestero. De hecho, eh, eh, lo, la, la fiesta de monos y cristianos, si algo se caracteriza es por la vistosidad de los trajes que cada año... Eh, sacamos a la calle. Y eso, evidentemente, es porque hay detrás un grupo de gente que se dedica a diseñar, a, a dibujar, a confeccionar y hacer algo diferente que es lo que hace la evolución festera de ¿Y usted se quedaría con la última etapa, con la de mayor brillantez, ostentación, que con esa sobriedad que de los inicios de los trajes festeros? A veces particulares particularmente ahí me gustan todos porque creo que, que para las quiteros actuales tiene que haber un origen y unos inicios ¿no? y, y, y siempre bueno mirar hacia atrás para decir cómo era entonces la fi y a dónde hemos llegado creo que eso se puede ver perfectamente en la retrospectiva que hemos hecho en las Clarisas, porque aparte todos los trajes se han documentados también quién fue el diseñador ¿Quién, qué, quién fue el capitán que lo que lo puso decir, en qué año fue y Está todo muy documentado. Y de esas cosas también es muy curioso ver pues que ha habido autores y enseñadores también de, de Fora Belche, mayoritariamente, y gente que se dedica al mundo de del diseño y ha hecho unos agres muy espectaculares. Me ha tenido que es una, una exposición también muy interesante porque es para recrearse en los detalles. pues y En un desfile no puedes verlo porque van en una carroza, van caminando y no puedes ver. Pero aquí los puedes ver a nada, a 10 centímetros los puedes ver los detalles que están grabados en, la, en los diferentes metales ver como el, el gorro, el báculo es decir esta, es una exposición interesante para recrearse con los diferentes trajes y también para aprender algo más de historia eh, pero eh, no se han conformado ustedes en una exposición así sin más de trajes sino eh, usted lo ha dicho no quería que fuera eh, una simple exposición de, de vestimenta la han querido complementar con la música ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué piezas sí. son las que vamos a escuchar pues si, porque, si visitamos porque, la exposición? Porque tenemos eh, un fondo cultural y un archivo muy interesante. Realmente, Elche, estas cosas, yo creo que no hemos apreciado el valor cultural que tenemos, eh, sobre todo en música festera y en documentación. Gracias a un equipo de personas, todos ellos festeros, que ahora mismo están trabajando en el archivo de la asociación, hemos podido recuperar una inmensa cantidad de documentos originales y dedicados a Elche que sabíamos que existían pero no estuvíamos catalogados. Ahí en la posición de las exas mostramos en dos espacios diferenciados eh, estos documentos. Documentos originales, partituras originales, muchas de ellas dedicadas a Elche que hemos rescatado del archivo y que están visibles para que la gente la vea. Elche eh, entre nosotros eh, te parece que tiene más de 40 piezas musicales dedicadas a Elche y a sus comparsas morales y cristianas. O sea, ya tenemos un, un, un bagaje cultural festero muy importante, es decir, que no son muchas piezas las que tenemos ahora mismo dedicadas a Elche y a diferentes comparsas, y creo que esto es un tema y es un valor que tenemos que ir poco a poco eh, sacando la luz y luciendo, porque realmente tenemos una historia y una... Y un archivo detrás muy importante. ¿Pero esas piezas musicales acaban en un museo o, o las las escuchamos, eh, las escuchamos en los desfiles? Mayoritariamente todas suelen sonar. Es decir, la música generalmente cuando una comparsa tiene una, una marcha dedicada a ellos en algún momento de sus fiestas esas marchas suenan. Suenan porque realmente son las propias. La zona se tiene más identificado. Sí que es cierto que hay otras marchas conocidas que todo el mundo quiere escucharlas, con lo cual complementamos el repertorio musical con, más, con, más, con otras marchas, pero las que se la salche mayoritariamente también suenan son a lo mejor menos conlogidas pero también suenan y ha comentado que las han rescatado del archivo vamos a ver, la asociación desde cuándo tiene ese archivo, desde cuándo lo explota porque ayer por ejemplo en la rueda de prensa pudimos ver que quien explicó estas exposiciones era el responsable del archivo de Moros y Cristianos ¿Cuanto? ¿Cuándo Correcto. se ha creado este archivo? Vamos, el archivo existía desde los orígenes de los monos cristianos, porque íbamos documentando las cosas, las íbamos guardando. Pero realmente lo que hemos hecho ha sido este año crear un equipo de personas eh, que son la, la comisión del archivo, que en este caso lo coordina un compañero Fester, se llama Carlos marcos y que de alguna forma ha ido pues eso buscando cajas, sacando papeles, recuperando, escaneando que ha sido un trabajo de archivo importantísimo para tener esa documentación disponible para quien pueda consultarla en, en un día, es, que espero que no sea muy lejano, poder ofrecérsela a que la gente la pueda ver, la pueda trabajar y la pueda explicar. Pues eh, hemos hablado de esas dos exposiciones, el Corte Inglés eh, las Clarisas, y ustedes no, no han terminado aquí, porque también hace unas semanas pudimos ver otra rueda de prensa en la que anunciaban el concurso para la decoración festera de los comercios, para implicar a los comercios y establecimientos. ¿Cómo está yendo este concurso? ¿Qué premio es el que se va a dar? ¿Qué, qué, qué me puede contar? Bueno, Como bien saben nosotros eh, casi siempre colaboramos con la Consejería de Fiestas, con la Consejería de Cultura y en este caso con el tema del escaparatismo colaboramos con la Consejería de Comercio. Entonces eh, este año hemos convocado el segundo concurso de escaparatismo porque también queríamos de alguna forma pues de, que la, los comercios de nuestra ciudad se implicasen y que de alguna manera decorasen, decorasen los, sus establecimientos y les apetecía con motivos de moros y cristianos. Este concurso al final eh, va a tener tres premios en este este año gracias a la concería de comercio tendrán también un premio económico cada el primero es un del tercer eh, agraciado aparte de las menciones honoríficas de las placas y diplomas correspondientes el fallo haremos posiblemente el mayo se hace el martes a las 12 de la mañana tendremos un fallo del concurso de escaparativo y ahí sabremos los tres premiados que como acaban de pasar hace un momento una nota, eh, prácticamente tenemos en diferentes eh, zonas de la ciudad eh, diferentes escaparates que han puesto su alegoría a moros y cristianos. Con lo cual, confiamos en que la gente se vaya apuntando. Le he hecho acabo anoche el plazo de, de inscripción y bueno pues el, el concurso va poco a poco, o sea, poco a poco digamos eh, afianzando la ciudad de Itche y los comerciantes están participando. En, en ese, en ese uh -huh. concurso que yo creo que poco a poco será un, un, un referente también en nuestra ciudad. Claro, irá consolidándose porque acaba de empezar, creo que es la segunda edición, ¿no? Sí, correcto, es la segunda edición. Sí. Bien, de todas formas hay un premio económico con lo que es un incentivo más para la participación, Julián. Eh, sí. Eh, durante las fiestas, durante estos días de fiesta, ¿qué más vais a aportar desde la asociación? Bueno ya prácticamente más iniciativas no tenemos ninguna ya en marcha, eh, sí que es cierto que hicimos unas iniciativas previas eh, hicimos la última fue el che civilsta de fiesta que era colgar eh, la, nuestras banderas de morlos y cristianos en los en loscus de nuestra ciudad para que de alguna forma expresar nuestro sentimiento festero de que en esa vivienda había una persona que era de moros y cristianos o que Eh, pertenecía a un colectivo y quería compartir con los y cristianos un sentimiento castero. En la pantalones hoy se ponían ya en marcha los diferentes balcones, pues eh, confiemos en que la gente las cuelgue, porque, eh, como dijimos en su momento, el beneficio de la venta de esas pantalones también irá una acción social. Y también eh, el jueves presentamos un recortable de bonos y cristianos para que los niños, en estos días de fiestas, ya que no vamos a poder estar en la calle desfilando, pues que ellos mismos puedan recordar eh, sus moros y cristianos y simular sus pequeños desfiles en casa y de alguna forma, pues estamos un poco también incentivando que la joven, pues, viva los moros y cristianos de otra manera que es pues, también como un juego con un recortable donde están una alegoría a todas las compasas moras y cristianos. Pues es mucho el trabajo que tienen entre manos para fomentar el espíritu de las fiestas de moros y cristianos. Julián Fernández, presidente de esta asociación, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y de verdad es un placer hablar con vosotros. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Este agosto no habrá vestidos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 Son las 11 y 46 minutos de la mañana y nosotros seguimos con más música con el Grupo Seguridad Social Chiquilla.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 En cualquier momento del día a Darbe Tetería Gastrobar, comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. a Darbe Tetería para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos a Darbe Tetería Gastrobar, Calle Mayor de Raval 4, Elche.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 Pues en Águila Bar Centro hay tres días que van a ser muy especiales, el 13, 14 y 15 de agosto, el jueves 13 porque hay jornada gastronómica del pulpo, donde se va a poder degustar el mejor pulpo la noche de la arroa pues hay que vivirla como uno se merece, con el menú especial que han preparado, y el sábado 15, el menú especial del Día de la Virgen, así que ya podéis hacer vuestra reserva en Águila Bar Centro, en Doctor Caro 31 al teléfono 966 ...6163548... ...el aforo es limitado... ...101.4... ...Teleelch Radio Marca... ...y seguimos con más música... ...a la espera de realizar más... ...entrevistas, todavía tenemos pendiente... ...la entrevista con el cineasta... ...y licitano Pablo más ...por esa serie documental... ...que sobre el misterio se estrenó anoche... ...y que está formada por siete capítulos... Ahora vamos con la música. También tenemos previsto entrevistar a la concejal de Sanidad Mariola Galeana, para conocer la evolución de la pandemia en Elche. Pero antes de las entrevistas, vamos con más música, con todo un clásico el que nos ha dejado Mecano. A las 5 se tierra la barra del 33 La vida de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y le espera medio desnuda.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues hemos llegado a las 12 del mediodía. Pasan un minuto de las 12 del mediodía. Tenemos casi 31 grados de temperatura... ...y les hablamos del Misteri porque ayer en el Salón de Plenos... ...no se llevó a cabo la tradicional prueba de Deus... ...pero sí, ya que las fiestas patronales están suspendidas... ...pero sí tuvo lugar por parte del Patronato y del Ayuntamiento... ...la presentación de la serie documental... ...que el cineasta ilicitano, profesor de la Universidad Miguel Hernández... ...y director de la Cátedra del Misteri, Pablo Mas... ...ha realizado para desvelar los aspectos más desconocidos... ...de nuestra joya universal la FESTA declarada primer bien inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Queremos hablar con Pablo más para conocer precisamente el trabajo realizado. Ayer ya se estrenó el primer capítulo. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Nos gustaría saber el por qué en Temps de FESTA has querido ahora, en, esta, en, en este año, 2020, en esta época de pandemia, realizar esta serie documental del Misteri? Bueno, al final es una iniciativa del, del patronato del, del Misteri eh, y, y, bueno, a la hora de pensar en, en un contenido audiovisual para los días de, de, de fiesta, pues había dos opciones, o recuperar y contar el Misteri, una vez más, o si de verdad queremos hacernos eco de que este año no hay representaciones, pues yo planteé la idea de hacer una serie divulgativa que conmemorase de alguna forma las representaciones del, del misteri, pero que tuviese eh, viva una forma diferente de vivir la fiesta. Y yo creo que en el conocimiento y en el anecdotario de, de un montón de curiosidades que hay alrededor de, de la fiesta, pues había un tema... Eh, en el que podíamos aprovechar no está un poco inspirado en, en, en esas conversaciones que muchas veces cuando termina una representación del misterio eh, la gente tiene eh, después de la representación, en el descanso cuando la gente lleva invitados y se cuentan algunas anécdotas cosas que no están eh, necesariamente eh, eh, interpretadas en la propia representación pero que no por ello dejan de formar parte de, de, de la cesta ¿no? Supongo que no te ha sido nada difícil realizar este capítulo de, con esos aspectos más desconocidos de nuestra festa porque tu vinculación con el misterio eh, es muy importante, ¿no? Bueno, yo a, ahora soy el, el mestre de ceremonia suplente pero sí, la verdad que llevo ya muchísimos años yo creo que 20 o así, no, no, no lo he contado vinculado como como consueta, ¿no? esa suerte de ayudante de dirección en las representaciones del, del misterio pero en realidad yo creo que lo que lo ha inspirado todo Pues es el, el conocimiento que desde mi padre, mi madre, eh, mis tíos, desde pequeño, como cualquier vecino más, es decir, no, no, no necesariamente por un vínculo académico, sino por mi percepción de lo que es la tradición, que al final es el vínculo familiar que todos eh, eh, tenemos con el, con el misterio, y que de una forma u otra iba llegando esa información salpicada a lo largo de los, de los años, que estaba documentada y que quizás lo único que necesitaba era ser puesta de forma audiovisual un poco en orden, pues para que aspectos como que que años fueron los que no se los que no se hizo misteri por por algunos motivos, pues que estuviesen todos recogidos en una única pieza, ¿no? Todos sabíamos que en la guerra no había habido misteri, que alguna epidemia había habido por ahí, pero nunca eh, creo yo que y, y seguro en un documento audiovisual, pues no se habían eh, eh, generado esa información de forma asequible para el público. Claro, porque es una información que también eh, es muy difícil datarla porque los orígenes del misteri aún no sabemos Eh, cuando comenzó, sabemos por los escritos los años en que se suspendió y eso es lo que recoges en el primer capítulo, pero eh, no sabemos si hubo más suspensiones como esta. Bueno, no, no sabemos yo yo creo que sí que todas las que tienen que ver desde el siglo XIX en adelante ahí yo creo que la información documental que, que Joan castaño eh, archivero de, de, del patronato y, y mestre de ceremonias de, de la cea eh, pues tiene muy claro tenemos otra información también por documental eh, de la gran media puede que haya alguna que no que no conste y al respecto de lo que es el origen del mister eh, bueno tenemos una, un primer documento en el que se habla de, de de una información, de, de, de arreglar una silla para una representación que se hace en honor a la madre de Déu. Eh, que sí que nos permite eh, tener un, un documento de, de, o, o cuál es el primer documento que conservamos del, del misterio eh, pero todos los estudios tanto de la lengua como de la propia puesta en escena eh, pues nos han permitido tener bastante claro cuál es el cuarto del de, de sínd que en el misterio eh, arranca ¿no? pero sí sí que es verdad que hay documentación lo que pasa es que como es algo que no está directamente relacionado con la representación pues muchas veces eh, se nos escapa hay otros aspectos como algunos elementos histénicos que utilizamos en la en la representación todos eh, sabemos pues, los evangelios, las llaves de San Pedro, eh, que son cosas que no son conocidas y tenemos asumidas como, eh, tenemos asumido como, como parte de la representación del misterio, pero tienen un motivo por el que están ahí, que está relacionado con el teatro medieval y quizás esta es una, una ocasión en la que conocer un poco más esos aspectos... Eh, que no por menos conocidos, algunos los conocemos, pero no habíamos razonado demasiado sobre ellos, nosotros habíamos oído hablar, pero los habíamos eh, dejado un poco escapar, no los teníamos en él. El... Y bueno, era una, una buena ocasión para, para que no suene y no sea una sustitución de la representación porque la representación del Misterio este año no se va a hacer, es insustituible pero que no haya representación del Misterio no quiere decir que no haya festa en el sentido eh, más emocional y más y más carismático casi de la misma eh, un, un detalle que te puedo dar es que algunos cantores eh, están incluso sin afeizarse y dejándose el pelo largo eh, como su forma casi de, de estar en capilla, como su homenaje a lo que llevan haciendo todos los agostos, ¿no? Entonces, bueno, puede que no haya representación, pero la emoción y las ganas de sentirse en tiempo de fiesta eh, es lo, lo, que, lo que yo más veo, ¿no?, alrededor de, de estas claro. fiestas. Eh, has comentado que te ha ayudado mucho el que estés vinculado desde bien pequeño dentro de la familia del Misteri, pero también el, el vínculo académico es importante ya que has dirigido la Cátedra del Misteri y ha habido muchos cursos de verano donde se ha aprendido muchos aspectos históricos de, de la fiesta, Eh, por eso me gustaría saber, ¿esta serie documental era el momento de realizarla? Porque supongo que tiene siete capítulos, pero supongo que quedará para más, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí que es verdad que pertenece a una idea original o anterior que yo tenía y que bueno, y quizás debía encontrar. Eh, cuál era cuál era su, su momento eh, pero este año bueno yo creo que se, se hacía más que necesario tener algo pero eh, fíjate por ejemplo yo no, yo no planteaba contar cuáles son los años en los que no hubo cesta y se ha convertido en el primer capítulo y quizás primera primera lección y un poco de de humildad, en tanto que eh, consideramos que estamos viviendo un momento excepcional y absolutamente no es. Vivimos un momento excepcional, pero no es un momento único. Eh, y, y además, no solo no es único, sino que epidemias, no pandemias, pero sí epidemias eh, eh, que se que se sufrieron en la ciudad a lo largo del siglo 19 pues incluso con enfermedades más graves, ¿no? como es el pólera o la, o la, o la fiebre amarilla. Entonces, eh, creo que también nos ayuda a ponernos un poco en nuestro sitio, a decir que el Misteri eh, es una obra que lleva 500 años sin que ninguna generación haya de, eh, dejado de representarlo, eh, pero sí que es verdad que ha habido puntuales eh, excepciones en las que nos ha representado. Igual que ha habido puntuales, Eh, excepciones o puntuales momentos en los que el misterio se ha restaurado, se han incorporado cantos, se han prohibido cantos, al final no deja de ser una obra viva que a lo largo del tiempo eh, pues va, va evolucionando. ¿no? Quizás uno de los últimos hitos que hemos vivido es la declaración de patrimonio de la humanidad eh, que de una forma u otra pues ha afectado a lo que es el, el, el misterio del siglo XXI. Y le ha dado esa proyección internacional. Vamos a hablar de con quién has contado para realizar esta serie de documentales. ¿Quiénes son los que aparecen en el primer capítulo? Bueno, y también, eh, ¿cuál es el método para divulgarlo? Eh, ¿Cómo podemos acceder a los capítulos de, de tu serie? Bueno, eh, para a, al respecto de la divulgación, vosotros lo tenéis fácil porque eh, todas las televisiones locales eh, de la ciudad, incluso de ciudades cercanas, Eh, pues se nos está haciendo llegar cada día de estreno, por así decirlo, eh, los, los capítulos. Eh, además, va a estar en la página web de, del Patronato y luego pues, por redes sociales. Ayer el, el, el estreno empezó a las diez menos cuatro de la, de, la, de la noche. El resto de días, yo creo que a lo largo de la mañana... Eh, ya estarán los vídeos subidos pues con toda esta intención de que viralice, al final es un, es un contenido que a todos nos gusta compartir por WhatsApp, a la gente que tiene Facebook nos gusta compartirlo por, por Facebook, pero las televisiones vais a contar con ello Apunt también lo tiene y también no, no, no me sé exactamente la fecha pero también hay una una fecha de proyección en, en Apunt, al final es un documento eh, más que casi un documental que, que es de, de muy fácil asimilación porque porque son cuatro minutos, tres minutos, creo que y uno incluso de dos minutos y medio, eh, que son muy sencillitos de ver y en los que en muy poquito tiempo eh, aprendes. Y luego, con quien he contado, eh, no sabría ahora mismo eh, nombrártelos, porque me parece que en total han sido unas 30 unas 30 personas eh, al final eh, la forma de que estos capítulos sean diferentes eh, de entrada tiene que nacer porque la gente que lo cuente sean personas diferentes de manera que en el primer capítulo el obispo el alcalde y el presidente del patronato nos han contado qué años no hubo no hubo misteri y ha servido quizás un poco como presentación de lo que va a ser el resto de la, de la serie pues ellos no van a volver a salir en ningún otro otro capítulo eh, cantores desde los que tienen papeles más importantes en el apostolado entre comillas de importante, hasta hasta eh, miembros de la judiada, el mestre, eh, está también el periodismo representado, eh, tramoyistas, eh, están gente de sastrería, hay sacerdotes, al final es un, un pequeño abanico de, la, de lo que hay alrededor de la, de la cesta, cada uno contando. Eh, esas pequeñas anécdotas y descubriendo aspectos distintos. Sí que es verdad que hay, hay un, un, un orden narrativo muy intencionado que es que todas estas pequeñas curiosidades quitando, quitando este prólogo que ha, que ha habido ayer Y casi un poco a modo de presentación de la serie el resto eh, van a ir contando momentos que narrativa y cronológicamente eh, están ordenados con respecto a la representación del misterio, es decir, en el primer capítulo veremos algo de la del comienzo de la, la véspera, de la primera parte en el segundo veremos algo de la mitad en el tercero veremos a lo mejor parte de, de cuando la Virgen muere y el alma sube al cielo en el siguiente veremos algo de la cesta así para que desde el principio hasta el final el último día, por supuesto, hablaré vemos de, de, de la resurrección, asunción y coronación de la, de la Mare de Déu, Eh, pero, por lo tanto, está todo ordenado para que, sin ser una sustitución de, de la representación del misterio, nos sirva para ir evocando esos momentos de forma ordenada. Eh, ya que vais a subir todos los capítulos a las redes sociales a partir a lo largo de hoy, eh, ¿qué, ¿qué es lo que no, no se conoce tanto de la coronación, del momento culminante, del broche final de las representaciones? Bueno, el que quiera el que quiera verlo tendrá que esperar al día al día 15 lo vamos a mantener ahí un poco eh, en, en sorpresa hay algunos aspectos y te puedo contar uno del de último capítulo eh, pues que muchas veces están frente a nosotros eh, son visibles eh, desde un punto de vista emocional sabemos sabemos que, que están ahí eh, pero a, a veces no hemos reflexionado eh, tanto mira en el momento de la, de la coronación cuando la cuando la la Virgen es coronada, en ese momento eh, que todo el mundo, todos los espectadores, sobre todo los que los que acuden eh, por primera vez o no acuden eh, constantemente a ver las representaciones del, del misterio, pues nuestros ojos suelen estar arriba, viendo el momento de la coronación, viendo el, el, el momento de la, de la ascensión del, de la coronación, el gloria, y eh, justo después de ser coronada, Santo Tomás, que está en el andador eh, arrepentido por haber llegado tarde después de haber pedido disculpas a la Virgen, cuando ya la Virgen ha sido coronada, eh, Santo Tomás sube al cadazal y se abraza con los eh, primeros apóstoles, San Pedro y San Juan, que están, que están en, el, en el cadazal. Y curiosamente, todos sabemos que después de, la, de, de coronar la madre de Déu, Santa María llena de sonidos, ¿no? Hay poetes, hay campanas, está el sonido del órgano, eh, pero también se oyen muchos vivas a la madre de Déu. Bueno, pues como dato curioso, el primero o los primeros de esos vivas lo lanza Santo Tomás, con una particularidad, que es que Santo Tomás no lo, no lo lanza ni mirando al cielo, ni mirando a lo que es nuestro escenario, que es el cadafal, sino que se da la vuelta y dirigiéndose a todo el público eh, eh, que hay en, en, en Santa María, eh, pues grita Viva la Mare de Déu y es toda Santa María la que grita Viva la Mare de ¿no? Claro. Eh, bueno, pues en, en, en ese momento, en realidad, lo que está muy presente es el papel del público como parte eh, celebrativa de lo que es eh, la representación del, del misterio, ¿no? Eh, es decir, que no que no está ocurriendo algo en un escenario Eh, que es ajeno al espectador, sino que está ocurriendo todo en Santa María, en el corazón de una ciudad en la que absolutamente todos los vecinos forman parte de la representación unos con unos papeles, otros como público, pero todos fundamentales para que eso sea eh, precisamente una celebración y no simplemente una, una obra de teatro. Eh, muchas veces estamos mirando al cielo y no nos damos cuenta de ese detalle, pero el primero de los vivas siempre eh, corresponde a, a Santo Tomás y me parece que ahí se genera luego es verdad que otras personas Eh, del público, anónimas, pues van eh, lanzando sus, sus vivas, pero en ese primero me parece que ocurre mucha magia cuando hay un nexo eh, de unión tan interesante e importante como es entre, entre el apostolado y los propios vecinos de la ciudad. Pues ya tenemos ganas de ver todos los capítulos, Pablo. Eh, ¿No será el último trabajo que realices del Misteri a siempre? Porque también hay que decir eh, que eres un, todo un profesional del cine y has participado montando películas eh, tan taquilleras como campeones. Sí, sí bueno, al final mi, mi trabajo como cineasta y como docente porque está en la universidad y en, en las producciones que hay en Madrid, en el mundo de la publicidad y en, en, en, en lo que es mi actividad profesional, pero sí que es verdad que, que quizás he tenido la suerte de encontrar esta pequeña iba a decir afición, pero creo que es quizás más una inquietud en la que poder unir dos cosas que me gustan mucho, de hecho el cine y el, y el, y el, y el propio Misteri, incluso mi oficio en concreto el montaje cinematográfico y la puesta en escena del Misteri están muy relacionadas, en tanto que, que el, el teatro Eh, tradicional, que eh, italiano que nosotros conocemos, que es ir, sentarnos como en el propio gran teatro y mirar al frente un escenario, eh, pues en el teatro medieval eso no se daba, hay una tridimensionalidad, las cosas ocurren tanto a izquierda como a derecha, como arriba abajo y, y el cuello <ríe> no sabemos bien los felicitanos del espectador, se va moviendo a diferentes niveles, ese, ese montaje de alguna forma, de ir dirigiendo la mirada del espectador a diferentes lugares, es lo que yo hago desde desde el montaje, pero es verdad que la audiovisual pues es una herramienta estupenda con la que poder eh, transmitir a nuevas generaciones, a gente eh, pues en una ciudad que ha crecido en los últimos 40 años, casi 140.000 habitantes, eh, que no ha tenido eh, eso que, que he tenido yo, que a mí mis padres me han contado lo que le contaron sus, sus abuelos, que fue lo que le contaron los suyos, esa, esa tradición. Ahora, en este nuevo, en este escenario en el que no todos tenemos generaciones a nuestras espaldas, pues hay que ayudar a transmitir la información y el audiovisual permite hacerlo, a lo mejor no con la intimidad, que lo haría un padre a un hijo, pero sí que te garantizo que con las mismas palabras, porque yo prácticamente todo lo que hago es eh, pensar en cómo mi padre me contó a mí el, el misteri y, y darle darle forma de lo que se hace, nada más. Pues ese es el resultado de los documentales que ya se han realizado sobre el misteri. Vamos a terminar tu entrevista precisamente reproduciendo el audio de ese primer capítulo que se estrenó anoche y que recoge lo que has lo que has comentado los momentos en que la festa quedó suspendida gracias pablo más y enhorabuena por Vamos el trabajo gracias la fiesta del misteri lleva más de 500 años de vida y eso significa que no ha habido jamás ninguna generación de licitanos que no haya podido vivir la fiesta. Este año, como todos sabemos, por causa de la pandemia, Elche no celebrará su fiesta en Santa María. No es la primera vez que esto ocurre en la nuestra historia. En diversas ocasiones la fiesta se ha visto o ajornada por motivos diferentes. Fue el caso del año 1560 que se produce la interrupción Precisamente por el fallecimiento de don Bernardino de Cárdenas, señor feudal de Enche. A los ocho años, en 1568, también por luto se interrumpe al haber fallecido el príncipe Carlos, hijo de Felipe II. Y luego hubo una interrupción en Santa María, propiamente, porque es desde el año 1672 a 1686, que al estar en construcción la actual Santa María, el templo de la actual Santa María, el misterio se representa en la Iglesia del Salvador. A lo largo del siglo 19 fueron numerosas las ocasiones en las que las fiestas se vieron afectadas por la enfermedad. A partir de esta dolorosa experiencia, ante nuevas epidemias de fiebre amarilla o de cólera, la ciudad decidió suprimir las fiestas de agosto, la festa o bien trasladarlas hasta el momento en el que el contagio hubiera remitido, normalmente en los meses de octubre o noviembre. Las crónicas nos recuerdan lo extraño que era para nuestros antepasados vivir el misteri sin abanicos o la nit del alba sin poder comer la tradicional sandía. Ya en la segle XX, entre 1903 y 1905, el va a suprimir la festa porque les obras en la cúpula de Santa María, dirigidas por Marceliano Joquillat, no permitían instalar allí el cielo. en 1909 tampoc hi hagué festes per la Guerra del Riz. Entre 1936 i 1940, és a dir, en la Guerra Civil, no se va fer la festa i la posterior també a Restauració de Santa Maria, encara que en 1939 i 1940 sí que hagué festes i es va cantar boters de la festa en el Saló de Plens de l'Ajuntament també i en la Capella de la Comunió de Santa Maria. Va quedar una imatge per la història en la processó del 15 d'agost, amb els cantors vestits d'apòstols, però amb la llitera buida sense la imatge de la Mare de Déu. En 1941 va ser la primera representació després de la guerra i no s'havia tornat a suspendre fins Enguany, com tots sabeu, no es pot celebrar el misteri de Santa Maria. Una pena, però ho fem por el por la salud, por la seguridad de todos. Pero esto no significa que no estemos en tiempo de fiesta. Un tiempo en el que no estaremos todos juntos en Santa María, pero todos juntos podemos recordar y revivir la fiesta de ellos.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 Los fines de semana son para disfrutar en la mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Con todas las medidas de higiene y seguridad.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 Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopainby.com o en el 647 54 18 66. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 12 y 25 minutos de la mañana, tenemos 31 grados con 3 de temperatura y continuamos en la, el programa La Glorita que va a llevar a la 1 del mediodía para acercarles pues lo que hemos estado haciendo, acercándoles las noticias, la música y las entrevistas. La última de las entrevistas programadas para hoy la tenemos con la concejal de Sanidad porque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 a las personas mayores, según señaló ayer mismo en rueda de prensa la concejal de Sanidad, Mariola galiana durante la presentación de esa campaña que se ha puesto en marcha y que han estado ustedes escuchando en las cuñas publicitarias en el programa de hoy, que se ha puesto en marcha dirigida especialmente a los jóvenes para que usen las mascarillas. Damos la bienvenida a la Edil de Sanidad, Mariola Galeana. Muy buenos días, Mariola. Muy buenos días, don Merín. ¿La situación de la evolución de la pandemia sigue siendo preocupante? Bueno, eh, la verdad que nos preocupa la tendencia que el municipio licitano, pues a, está experimentando en estas últimas semanas. Eh, esto nos obliga a tener que extremar pues tanto las medidas de seguridad, sanitarias y de control para evitar la propagación, pero todo esto sin, sin el esfuerzo y sin la ayuda Y, y la responsabilidad individual de todos los ilicitanos e ilícitanas pues, eh, se complica mucho. Por eso hemos lanzado esta campaña, que bien decías, desde la Concejalía de Sanidad, sobre todo, eh, bueno, eh, está dirigida a toda la ciudadanía general, pero haciendo un especial eh, hincapié en nuestros jóvenes, que quizá pues, son los que más se, ha, eh, se están relajando en estas, en estas semanas. Y, y bueno, yo sí que les diría que, que al final hay veces que nos relajamos porque, bueno, eh, el problema que tenemos en Elche eh, radica en las reuniones sociales, ¿no? En nuestro entorno social, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y, ...y claro, pensamos que es un entorno más seguro por ser conocidos... ...pero es que el virus no entiende de, de amigos, ni de familia, ni de, ni, de, ni de entorno de trabajo... ...es decir, el virus está ahí, no puede contagiar cualquiera... ...de hecho el colectivo de más joven, sabéis que muchos de ellos son asintomáticos... ...o presentan unos síntomas muy leves que dificultan pues, el poder localizar eh, a veces los focos... Entonces, yo haría mmm, un especial hincapié, un llamamiento a todos en general, pero sobre todo a nuestros más jóvenes, de que no deben de relajarse. La verdad que lo hicieron muy bien en el inicio del confinamiento. No deben de relajarse. El virus sigue ahí. El virus está activo y eh, ahora re, está cobrando una vital importancia en no relajarnos y en seguir las recomendaciones sanitarias que, como todos sabemos, es el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, además del lavado frecuente de manos. Eh, cuando nos juntamos con nuestros familiares y amigos, nos relajamos, dejamos eh, de usar la mascarilla, perdemos la distancia social, y eso eh, acentúa la propagación del virus. Todos sabemos que mm, es un virus que es, que es muy contagioso, que, que, que una persona puede infectar a siete, y debemos de evitar aglomeraciones, reuniones eh, sociales con demasiadas personas y sobre todo no relajarnos. La mascarilla es fundamental para intentar para parar o minimizar el nivel de contagio que está, está experimentando la, la ciudad, que ya, ya como decíamos al principio, es muy preocupante. Si no queremos dar pasos atrás, debemos de respetar todas estas medidas eh, sanitarias, porque Como bien dice la campaña, esto no es un juego. Si no las, no, no las asumimos, daremos pasos atrás, volveremos a la casilla de salida. Es decir, o podemos pasar a fases o incluso a confinamiento, como está pasando en otros lugares de España y del es, mundo, porque al final es global. Pero... Eso es lo que le iba a preguntar. Como concejal de Sanidad, usted tiene ahora en unos minutos la Junta de Portavoces donde informará a la oposición de todos los datos y de la evolución de los contagios. El volver a la, a la casilla de salida, al confinamiento, ¿esa medida está sobre la mesa? Eh. Eh, eh, de momento de, mo de momento no, eh, pero claro, eh, todos estamos viendo, la última junta que hicimos de portavoces fue a final de julio y todo, entonces estaba bien y en tres semanas esto se ha disparado exponencialmente Y, y claro, si la gente no no no a ver no es responsable, sobre todo de manera individual y colectiva, y empieza a asumir que el virus sigue ahí y que debemos de continuar con las medidas de seguridad que le recomiendan las autoridades sanitarias, como es la mascarilla y el distanciamiento, pues podemos dar pasos de atrás y llegar a un momento en que podamos llegar a confinamiento. De momento no está encima de la mesa, pero claro, hay que empezar... ...a corregir esa tendencia, esa curva al alza que estamos teniendo... ...porque esto igual en una semana, en dos, en tres... ...se nos va de las manos y si sí que podemos volver pasos atrás... ...la gente tiene que concienciarse, eh, ha perdido el miedo... ...pero no deben de, de, de perderlo, la responsabilidad, repito, individual... ...de poder minimizar el impacto o la propagación del virus... ...es de cada uno de nosotros... La manera de ayudar a que eso no continúe en esa tendencia eh, es de todos y cada uno de nosotros. Y yo le voy a dejar que repita ese mensaje a lo largo de esta entrevista porque parece que es necesario. Usted ayer en rueda de prensa dio un dato que también eh, preocupa muchísimo y es que ya han detectado esta misma semana que los eh, contagiados nuevos ya son personas mayores. No estamos claro. hablando de, de, de, de jóvenes asintomáticos. Exacto, exacto. El, eh, esto ya lo, lo teníamos en previsión porque era de lógica, es decir, la, el inicio de esta, de esta tendencia al alza, todos sabemos que, que son los jóvenes que se han pues, relajado, eh, ellos comenzaron el contagio pero al final ellos interactúan bien en casa con sus familiares con sus amigos a saber sus amigos a sus padres a sus abuelos y se sabía que al final eh, iba a pasar esta semana ha crecido eh, de una manera también bastante significativa y preocupante pues el nivel de contagio hacia personas ya de, de una edad eh, de 65 hacia arriba eso indica de que nuestros jóvenes pues están, son contagiadores y están contagiando a nuestros mayores, que al final son las personas vulnerables, aquellas que sí que van a poder, muchos de ellos, requerir tanto ingreso hospitalario y no queramos incluso alguno eh, UCI o, o, o algo más. Entonces, eh, por eso apelamos a la responsabilidad eh, y nunca me cansaré de decirlo, porque no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano, es imposible. Esto es Este virus es cosa de todos. La única manera de poder pararlo es con concienciación ciudadana y responsabilidad individual. Así y, y a, El eslogan de aquí de la campaña la verdad es que es una campaña bastante potente la habrás visto eh, define muy bien, chico-chica flechas en rojo con distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el eslogan es es una verdad como un templo. Si crees que esto es un juego Volveremos a la casilla de salida y no nadie queremos volver ahí. Hemos hecho un gran coste eh, durante el confinamiento eh, todos eh, social económico no podemos volver atrás no podemos volver a perder vidas no podemos paralizar la ciudad eh, Sería un desastre económico sanitario y social tremendo yo sé que es un esfuerzo pero pero al final eh, nos ha tocado vivir es, estas circunstancias con este virus y, y bueno, hay que asumirlo, igual que lo hicimos en un inicio, continuemos con ello y ya vendrá tiempo de poder abrazar a nuestros amigos, sí. de besar a, a nuestras amigas, de, de, de fiestas, de reuniones, ya habrá tiempo. Si la vida afortunadamente continúa, es larga, saldremos de esta, intentemos... Eh, paralizar esto y que no siga en esa curva como comentaba eh, hacia arriba, porque, porque claro, al final el resultado va a ser retroceso y pasos atrás, que es lo que no queremos. Se, se me encoge el corazón solo de pensar exactamente lo que está diciendo la posibilidad de esa casilla de salida que es el confinamiento, eh, Mariola. Eh, por eso vamos a hablar, porque sé que se han incrementado además las multas, porque, por un, porque no se están cumpliendo las normas sanitarias, pero fundamentalmente por el uso de la mascarilla. ¿Cuál es el sí. uso de la mascarilla que se debe realizar por parte de los jóvenes y las personas mayores, por supuesto? Mira, sabemos que desde hace, desde hace dos semanas, eh, al crecer es, a, de esta manera tan rápida a nivel de comunidad valenciana los casos positivos, ya la consellera de Sanidad dictó que la mascarilla hay que llevarla incluso eh, habiendo un, el distanciamiento social, es decir, aún habiendo más de metro y medio entre personas. Incluso cuando tú vas a un local a tomarte un refresco, a un bar o un restaurante, Debes de entrar al restaurante con ella, te sientas con ella y solamente quitártela para beber y comer, luego hay que volver a ponérsela, cuando vayamos por la calle, pues puesto que también, a un parque, en fin, es, ahora es nuestro complemento de moda y, y te, debemos de usarlos por protegernos, por nuestra salud y sobre todo por la salud de los que más queremos, que al final son nuestros padres y nuestros abuelos. Los ingresos hospitalarios esta semana, eh, porque hace dos semanas entrevistamos a la directora o una semana a la directora de Salud Pública, decía que tímidamente estaban subiendo los ingresos hospitalarios, que incluso sí, sí. se ha registrado un fallecido en, el, en alguno de los departamentos de salud de Elche. Eh, ¿Cuál es la situación de los hospitales en estos momentos? Y también, eh, ¿cuál es eh, el personal sanitario con el que se está contando para contener o para, mejor dicho, controlar los brotes, que ya son siete, los que hay en el Che. Sí, sí. Bueno, en, en principio, eh, a ver, los hospitales, afortunadamente, de momento están en una… En una en, ellos le llaman cierta karma relativa, es decir, se está incrementando los ingresos. Creo que actualmente en la ciudad, no te puedo decir la cifra exacta, pero creo que son en torno a veintitantos. En, en, en lo que es en, en hospital. En UCI, en un, en un área de salud, tenemos también poquitos casos, pero claro, ya se están preparando los hospitales, se están preparando, están volviendo a esa planta que durante los inicios de la pandemia la tenían reservada para COVID, la habían habilitado de nuevo pues para, para, para consultas externas o cualquier tipo de, de, de operación, las están volviendo a preparar la de respuesta de sitios ciudadanos que están produciendo el que el nivel de contagios sea se, estén, vamos, se esté propagando con una rapidez que, que, que les está haciendo pues eso prepararse ante la ante una posible situación más complicada Está muy bien que se preparen, pero nosotros como autoridades y sobre todo como responsabilidad de todos los ciudadanos debemos evitar por todos los medios que eso suceda por lo, por no colapsar las, las, las, nuestros, bueno, nuestras áreas de salud por no por no hipotecar a nuestra economía yo creo que debemos de hacer todos un apto Eh, importante de, de responsabilidad y y no relajarnos y continuar con las medidas de, de confinamiento. Con respecto a los eh, sanitarios que me comentabas, pues sabes que han estado muchos meses de trabajo intenso, algunos de ellos han ido cogiendo vacaciones, pero me consta que ya muchos Eh, pues se es, es, es, están volviendo están volviendo acortando sus vacaciones los tenemos agotados no debemos de, de dar oportunidad a que a que se, se haga una situación complicada y luego por parte de ya en la alta la verdad que para, para hacer un apoyo a nuestros médicos de, de familia que al final también hacen una labor muy importante en primera línea son casi que los primeros que, que, que hacen el contacto con los posibles positivos les ha, sabes que les han dotado, se han hecho más, más contrataciones de rastradores para darles un apoyo y descargarles en la medida de lo posible pues de ese espeso de trabajo que, que ahora está en el inicio recayendo sobre atención primaria pero que la preocupación es que de atención primaria vaya a, a, a nuestros hospitales. Como concejal de Sanidad, Mariola Galena, ¿podría eh, responder a, a la pregunta de si los brotes, un total de siete detectados hasta el momento en el CHE, están controlados? Eh, esos brotes, cuando se identifica el, el brote, la gran mayoría están controlados y, y, y, y aislados. Eh, pero el problema que tiene el en concreto, hay otras localidades que, tiene, que están su, su problema radica en el ocio. pero nosotros nuestro problema eh, viene de reuniones eh, de amigos y familiares en campos fiestas privadas. Entonces abordar ese tipo de brote eh, a, a los gasadores les, les les dificulta es más, más complicado localizar y aislar. De momento, afortunadamente los tenemos controlados. Pero, mmm, como sabemos desde los inicios de la pandemia, este virus eh, tiene una rapidez de propagación tremenda y lo que hoy puede estar controlado no quiere decir que dentro de cuatro días, cuando mmm, sabes que cada cuatro días se saca un nuevo balance, eh, la situación haya cambiado. Para, para evitar eso, volvemos a insistir, es fundamental y de vital importancia no relajarnos y seguir las recomendaciones sanitarias. Es fundamental podríamos estar ante una segunda ola ya mm, de, creo que do, de momento es pronto es pronto, sabes que los expertos desde los inicios siempre han hablado de la segunda oleada podría venir en, en, en, en otoño yo no no me atrevería a decir que es una segunda oleada y pero claro volvemos a lo mismo si todos no ponemos de nuestra parte. Sin la ayuda de todos, esto quizá pues hoy son brotes y mañana sea algo más. Yo no te sabría decir porque no soy una experta, pero lo que sí que te puedo afirmar y te puedo decir es que si no si no ponemos un poquito de nuestra parte con, con el tema de la mascarilla y el distanciamiento y demás, eh, lo que hoy está controlado, en unos días se puede controlar Esto no, no hay ningún experto que te pueda decir, no, no es una ciencia exacta, ¿no? Es un virus que tiene un, una vida propia, una capacidad de propagación y si nosotros mismos no ayudamos a que no siga propagándose, pues eh, es muy difícil decir, afirmar eso, ¿sabes? Es muy complicado. Pues fundamental que el personal sanitario sí. controle los brotes, fundamental que la policía lo sí. local vigile el cumplimiento de la normativa y fundamental que la ciudadanía sea responsable. Mariola Galeana, fundamental que desde el ayuntamiento se emprendan campañas como la que acaban ustedes de emprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. 101.4 Teleelch Radio marca. Te toca pasar la ITV, no te preocupes, en Juanaguillo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea.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 Pues como siempre vamos a recurrir a la cultura, a los artistas, a los cantantes para darle la vuelta, para desear más que nunca que esto pues, cambie y que la pandemia se vaya. Y eso lo hacen muy bien la pegatina. Vamos con su ritmo.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 Lo que no conviene nunca avisa cuando llama. Puede que te embarques a hacer nudos de distanciar. Nadie dijo dónde estaba el mapa. Pero cruzaba el revuelo confundiendo a los inviernos. Cada verso un paso que avanzar. A el corazón se queda en un rincón, sigue esperando el Quiero que me quede como estoy A menudo el corazón Se queda en un rincón Sigue esperando Olvidando un avión Me reto a caminar 101.4 Telehelp Radio Marca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 Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Cuando faltan nueve minutos para llegar a la una del mediodía seguimos con Buen Ritmo Sugar is fine, I feel nice, like sugar is fine, so nice, so nice, I got a year, when I hold you, I know that I can't do So nice, so nice, I got you When I hold you heart, I know that I can't do no wrong They're inspired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 Quedan tres minutos para llegar a la una del mediodía y nosotros ya nos vamos. La gloria pone el punto final a un programa que comenzó a las 9 de la mañana con la entrevista a la secretaria de Cedelco de la agrupación empresarial por las reivindicaciones que están llevando a cabo y por el trabajo también que están realizando dentro de esas mesas de trabajo de la mesa de diálogo social para la reconstrucción de este municipio tras el covid 19. También hemos entrevistado al cineasta y licitano Pablo Mas por esa serie documental eh, en Temps de Festa que Sobre el Misteri ha realizado y que se estrenó ayer por la noche su primer capítulo. ...para dar a conocer esos aspectos más desconocidos de la cesta... ...de nuestro misterio y patrimonio de la humanidad. Y hemos terminado con la entrevista de la concejal de Sanidad Mariola Galiana... ...por esa campaña que han realizado, que han emprendido... ...con el fin de fomentar el uso de las mascarillas... ...porque esto no es ningún juego y si lo es... ...volveremos a la casilla de salida porque si no se cumplen con las normas sanitarias, podemos dar un paso atrás. Nosotros nos vamos, nos vamos ya, deseándoles que tengan un buen fin de semana. El lunes estaremos con más información, con más noticias, actualidad local, con más entrevistas y también con más música. La misma con la que terminamos hoy, con un beso de la flaca, con jarabe de palo. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Tí, mujer igual la la flaca al negro de la Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca Ya si el hambre engaña y cuando cae la noche baja baila